Cuando el nuevo día llegas todos sus primeros tres minutos te contamos algo de todo lo que vamos a escuchar en las próximas cuatro horas de radio. Ya están en nuestros estudios integrantes del programa de alfabetización Yo Sí Puedo que funciona en el municipio de Avellaneda. Un programa totalmente gratuito para aquel que quiera recuperar el derecho de leer y escribir en solo tres meses y medio, y que se realiza con voluntarios que quieran alfabetizar. Un programa que tiene hermanadas a Cuba y a la República Argentina. Periodísticamente vamos a recordar aquel trabajo que hicimos con Funes el Memorioso, de la mano de Eduardo Anguita y Vaca Narvaja recordando a los grupos revolucionarios 40 años después El pasado pero con un puente en la actualidad vamos a recordar también la historia de La Perla la fábrica de muerte de la dictadura en la provincia de Córdoba Música Bueno, ya saben que es viernes, noche de música latinoamericana. Tendremos a Franco Luciani por cuatro, poniendo su armónica a disposición de distintos ritmos que tienen que ver con la Argentina de norte a sur de este a oeste. Hoy, en el especial a la salida de cada info, tendremos versiones de samba para olvidar. Mercedes, Diego Torres, Facundo Ramírez, Tonolec, Daniel y Facundo Toro, Mario Álvarez Quiroga, Abel Pintos, Luciano Pereira, Los Guairas, samba para Olvidar. En el mini recital de las 3.30, las voces femeninas de Soles y Lunas, el cuarteto santiagueño que nos visitó la semana pasada. Y tendremos a Verónica Condomí, al Quinteto Tiempo, a el Regina, a Baglietto Vitale, a Aymama, a Jorge Marcial y a Patricia Zapia y a Chango Espacio. Todo en la noche de música latinoamericana de cada viernes. Prohibido amanecer. Cuatro horas para recordar o para descubrir.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 de 2013. La temperatura para capital y alrededores 17.2, la visibilidad óptima 10 kilómetros, la humedad el 90%. El pronóstico para hoy indica por la mañana con paraguas, por la tarde mejorando y una máxima de 19 grados. El extendido Consigna que no habrá lluvias entre el sábado y el lunes El sábado una máxima de 18, el domingo de 22 y el lunes de 24 Como todas las noches arrancamos por el final Vendiéndote lo que va a ser el mini recital de las 3.30 Soles y lunas Y de Juan Carlos Carabajal, Chacarera para mi voz tan destemplada como si en ella no hubiera el alma de una vida ala porfiando por alcanzar los tonos de mi guitarra serán que negrito macho que sube por mi garganta ojalá pudiera cuando me pueda dejarla ten entre los acordes de mi oriento y guitarra no sé que tiene en mi voz que a veces tan triste suena cuando habla de cosas idas y de otros tiempos se acuerda no tiene misterio se vuelve tan tierna y dulce cuando pronuncia te quiero que nunca oh, diga mi voz palabra que cause herida oh, que sea para que sufre muchas veces que alivia ay dios ojalá pudiera cuando me muera dejarla sal los acordes de mi oriente guitarra. las santiagueñas de soles y lunas chacarera para mi voz hasta las 4 prohibido amanecer e am 7 50 alguna vez tocando este tema porque recuerdo que había una pregunta de, uno, de una oyente que tenía que ver con con los planes de alfabetización a través de la historia en la república argentina e intentamos dar rápidamente alguna alguna respuesta sobre sobre los últimos sobre las discusiones que se habían dado a principios de la década del 80 con algunos planes que había llevado a cabo el, el alfonsinismo en el marco de esta Recuperación de la Historia 83-2013 eh, que estamos haciendo en, en Funes, El Memorioso. Yo tiré una frase que la, la acuña a ese capítulo del programa, marcando que el hecho de poder alfabetizarse era la primera gran revolución, la revolución de uno, que era la de saber. Y en eso nos poníamos nosotros como quizás ejemplo posterior, y como puente, y como agentes transmisores de, de la información, del pasado, del presente y por ahí a través del análisis también de del futuro. El hecho de poder leer y escribir era la, la primer gran revolución. Después viene saber y en función de, de saber todo lo demás. Muchas gracias a, a los cuatro integrantes de este programa de alfabetización Yo Sí Puedo, que funciona en, en Avellaneda y que vamos a... A, a intentar transmitir a través de, de esta charla bueno, todos esos, esos pormenores de primero un plan de trabajo que a esta altura del partido, siglo 21 en un lugar como Avellaneda a metros de la capital federal ni siquiera uno lo puede medir en minutos es sí. a metros de la capital federal eh, hay necesidad de, de montarlo de llevarlo Bien. a cabo, de multiplicarlo de hacerlo y uno realmente... No, no se imagina esa esa historia. Uno cree que algunas situaciones están medianamente resueltas en algunos lugares del país. Bueno, nada, gracias por estar. Primero por la hora, como siempre le decimos a todos los que nos visitan a esta hora, a este momento del día que no sabemos si, si llamarlo noche, día, madrugado, como sea. Pero bueno, gracias por, por, por estar aquí. ¿eh? Muchísimas no, gracias. Nos agradecemos nosotros, de verdad. Eh, a ver cómo cómo nace el proyecto arranquemos por, por la parte este como para que cada uno de los que están del otro lado primero tengan ese no sé, esa pintura institucional de decir bueno a ver de qué se trata y después nos metemos en cosas que tienen mucho más que ver con con ustedes con aquellos que están del otro lado del mostrador y que van a pedir esa, esa claridad esa luz que llega a la hora de, de conocer las letras que hay que conocer y los números que hay que saber Bueno, esta historia siempre me la hacen contar a mí, es un poco pintoresca, y aparte me pertenece, pero vamos a tratar de ser igual breve en esto. Eh, nosotros con Cristian y Claudia Risco trabajábamos en derechos humanos dentro del municipio, y yo en lo particular, eh, por una cuestión de mi historia personal, alfabetizaba de manera... De suelta digamos uh -huh. este donde sabía que había algún compañero de la ciudad o del distrito que no, no sabía y bueno en esto cristian me colaboraba me llevaba este me sacaba de la del agua <ríe> cuando nos metíamos en el barro uh -huh. y bueno a partir de esto me llega en lo personal una invitación de Cuba el año pasado eh, donde me invitan a hacer una ponencia sobre ese trabajo que estaba haciendo en avellaneda uh -huh. con lo cual entre todo lo que aprendí Eh, para hacerlo breve, me vine y me quedé muy impactada con la frase de Martí que dice que todo hombre cuando llega a la Tierra tiene derecho a ser educado y en pago a ello ayudar en la educación de los demás. Uh -huh. Entonces en el viaje de regreso me preguntaba qué iba a hacer yo con todo este saber que me traía de Cuba. Uh -huh. Con la orden de Martí. Además, o apenas sea, venía sentenciada de... sí, no, y venía este, así que la verdad que fue con mucha angustia el regreso porque algo se me tenía que ocurrir. Entonces este, bueno, al llegar, lo... por suerte se me ocurrió este ir a ver al intendente de Avellaneda, Jorge Ferrarresi, llevarle los abanos de rigor. Uh -huh. Y entre el agradecimiento, cómo me fue en Cuba y cuánta cosa más, aproveché y saqué debajo del brazo el yo sí si puedo. Uh -huh. eh, con lo cual le explico que con la cifra que teníamos en Avellaneda, que es una cifra oficial de 3.700 analfabetos, okay. que es mucho y sin embargo eh, nuestro trabajo dice que tenemos más todavía uh -huh. y que tenemos, si no trabajamos rápidamente, tenemos sí, futuros claro. analfabetos. Hay muchos jóvenes en situación de no tener consolidada la lectoescritura a pesar de estar escolarizado, digo no uh -huh. es toda una situación muy particular. Con lo cual rápidamente interviene la Fundación UMEP, que es una fundación que es un mundo mejor es posible, que es quien inserta el Yo Si Puedo en Argentina uh -huh. y en y en diferentes países de Latinoamérica. Se arma el convenio y yo en ese momento le pido al Intendente que yo en realidad no quería... Más que que el programa existiese en Avellaneda y que lográramos un territorio libre de alfabetismo. Eh, que quería seguir alfabetizando, que esa era mi, mi voluntad. Sí. Eh, bueno, y cuando firmamos el convenio y esta, la fundación le va a entregar al intendente los datos para comunicarse, él anuncia, me anuncia a mí, que todo eso lo tenía que recibir yo porque era la coordinadora del programa. Sí. <risa> Lo cual le dije, pero ¿y yo qué tengo que ver? Y me dijo, ¿y a vos qué te parece? Me tuviste una hora quemando la cabeza con el Yo sí Puedo. Así que bueno, ahí nace, digamos, este el Yo sí Puedo una Avellaneda. Y a partir de ahí, este grupo coordinador, digamos, se conforma. Igual somos poquitos porque es un trabajo muy de hormiga. Pero bueno, a partir de ahí coincidimos todos que... Debíamos trabajar en función de los compañeros, superando todos los obstáculos, y bueno. Uh -huh. Y con el bancaje, obviamente, y la voluntad política del municipio, esto se hace más fácil, digamos, ¿no? Igual sí. tenemos nuestros inconvenientes, pero, digo, desde el poder vamos bien por ahora. Están escuchando a Mariana Pellegrino, coordinadora de del proyecto. Seguramente, este cuando nosotros en aquel capítulo de Funes decíamos que el hecho de poder... Eh, saber leer y escribir era la primer revolución eh, seguro que no hay casualidades y eso tiene que ver con con la historia que tiene la revolución cubana a la hora de entender que lo primero que había que hacer o Entonces, de las primeras es. cosas que había que hacer era alfabetizar y como en, en los pizarrones se jugaba con la revolución para empezar a aprender las las vocales ¿no? y a partir Ay, de eso tenía o sea que la palabra Ay. revolución andaba dando vueltas alrededor de de las aulas, del pizarrón, de saber leer y escribir, y de la necesidad que se entendía desde el poder, que si eso no estaba... Nada iba a poder. Nada, claro. No iba no a rezar, digamos. Exactamente, que es lo inversamente proporcional a lo que, bueno, la oligarquía, sobre todo en la República Argentina agroexportadora, por lo menos hasta principios del siglo 20 entendía al revés. Claro. Si vos sabés leer y escribir... Podés sí, pensar, podés ser problema. libre Digo, sos un me peligro un <ríe> Es más, nosotros este, Una de las cosas que planteamos eh, Es que por más política pública Que se haga en cuanto a educación popular Y que se empiezan a aparecer este eh, Por ejemplo, por lo menos en Avellaneda Y y digamos y en toda la República Esto de los fines Por la terminalidad de, de la primaria Y del secundario sí. y demás Esta franja iba a quedar excluida digamos Esta era una pata que le faltaba Sí, ¿no? sí. a esta cosa de la educación popular y empezar a sacar digamos un poco la educación a, a los barrios y a, sobre todo donde ellos están, en sus lugares de pertenencia, porque lo primero que hay que hacer es caracterizar a aquel que no, puede leer, o que no sabe o que no pudo aprender a leer y escribir. Tiene además en sí toda una problemática eh, que tiene que ver con su baja estima, mm. tiene vergüenza... Eh, se siente un ignorante digo, no, un montón de calificativos que ellos mismos se colocan y que nosotros decimos que, bueno, no simplemente fueron ignorados claro. y que entonces estamos ahí para devolverle un derecho uh -huh. este digo, no puede haber una inclusión total si no empezamos por la primera herramienta claro. que es la que todos partamos desde el mismo lugar y además creemos que el saber nadie te lo puede robar ni arrebatar con lo por cual, digo, es Es lo más rico que uno puede estar entregando, ¿no?, en uh -huh. este sentido. La franja de edad, ¿por dónde pasa? ¿Por dónde tenemos el promedio de edad tipo del de, de alumno que quiere saber leer y escribir? Bueno, la franja, la franja que manejamos nosotros en Avellaneda y ronda entre los 40 los, entre los 30 y los 45 años. Uh -huh. Es lo que más tenemos de, de gente que viene a los puntos de alfabetización. Uh -huh. Ese es otro dato en sí mismo, ¿no?, porque estamos hablando... De una persona que se desarrolló en esta sociedad como pudo, uh -huh. durante 40 años, sin saber leer ni escribir. O sea, que desarrolló otros mecanismos. Otros saberes, damos. Nosotros partimos de eso. De y otra forma de comunicarse y de entender un montón de señales, ¿no? Digo, utilizó, Las digamos, decodificó a su manera. A su manera tal cual. Inclusive nos encontramos eh, con, con gente que te dice, yo sé leer, pero no sé escribir. Claro. Y uno dice... ¿Cómo esto es posible digo para uno que, sí. que ni siquiera recuerda cómo comenzó a leer y escribir? Digo, porque la verdad es que es muy difícil ponerse en el lugar de aquel que tiene este mundo desconocido que para uno es muy eh, muy común, digamos. Sí, sí, claro. es, nosotros inclusive cuando empezamos a trabajar el programa, además de entenderlo desde desde este, nuestra ideología, digamos, uh -huh. fuimos aprendiendo y redescubriendo sí. cuántas cosas les pasa a esta gente, claro. digamos, estas tinieblas en las que viven, Totalmente. y que nosotros no, no habíamos llegado a, a definirlo de ese modo. Y el otro día uno de nuestros participantes nos dijo, antes de venir a este a este centro, eh, me sentía ciego, mm. definió él, ¿no? Sí, claro. Y, y digo, estamos en un mundo que las calles están todas escritas digo los carteles los mensajes ah. eh, no hasta los noticieros y demás tienen su desarrollarte en tu, en tu laburo bueno no, muchos hay, hay, hay perdieron leer, el trabajo el sube, claro porque en, llegó un momento en que tenían que avanzar y que entonces como no sabían leer escribir perdieron sus trabajos son sí, historias sí. sumamente tristes uh -huh. que a ellos los avergüenza sí. eh, y que cuesta mucho eh, eh, explicarles que en realidad es un derecho que, que ellos tienen que arrebatarnos a nosotros y uh -huh este Bueno, creo que por ahí anda la cosa Sí, claro eh, Les cuento una pequeña historia para después hacerle sobre esa base una pregunta eh, No hace mucho tuvimos la posibilidad de armar la vida de, de Pepe Biondi a través de su hija ¿no? eh, Margarita Biondi Y Margarita nos contaba A ver, imagínense ustedes Biondi se va de la Argentina a... Eh, con el dúo Dick y Biondi, cuando el tipo tendría cerca de 25, 26 años, eh, recién vuelve a la Argentina a los 51, 52, cuando vuelve de Cuba para hacer televisión en, en el Canal 13, en el año 61. No sabía leer y escribir. Y entonces lo que él quería era, bueno, primero hacerlo, y entonces contrató, casi como en una revancha de su propia vida digamos un maestro que iba todos los días a su casa y cumplía el horario de colegio ¿no? hasta que llegó el momento de que bueno había que recibir sabía que este, dar el examen final o los exámenes finales para tener el certificado que decía hiciste la escuela primaria y entonces el maestro le prepara absolutamente todo para decir bueno esto van a ser los exámenes y dice no no no mire yo le quisiera pedir un favor lo podría rendir en un colegio No, pero ¿y por qué? Porque nunca estuve en un aula rodeado de compañeros. Y bueno, nada, me gustaría. Sí, cómo no. Y a los 51, 52 años, en secreto, muy resguardado, muy muy cuidada la historia, lo llevaron a una escuela para adultos y estuvo unos días compartiendo con ellos lo que no había podido compartir este, durante toda su niñez. La pregunta es... Eh, existe esa necesidad del aula de compartir de, de, de, de cumplir con eso que uno lo vio en la calle no uh -huh. viendo que todos los pibes iban con condelantar blanco al alcohol y uno no y existe uh -huh. esa esa imperiosa necesidad que es tan grande como saber leer y escribir tal cual tal cual así lo, así lo vivimos nosotros porque son asignaturas pendientes que uh -huh. quedaron fueron cosas como bien dice mariana como dijiste vos Eh, momentos arrebatados en la vida de las personas y estas personas a las cuales estamos devolviendo un derecho se vuelven quizá niños sí. en este momento del de, de aprendizaje sí, claro. vuelven a ser compañeros, vuelven a, a quemar una etapa que nunca tuvieron uh -huh. entonces de ese lado es necesario que pasen por esta experiencia sí. recuperando su libertad de, de pensamiento, de crítica Y, y ser libres de una vez por todas no uh -huh. depender nunca más de nadie sí, claro. igual hay, hay perdón, ¿no? sí. pero hay sí, situaciones que nosotros siempre contamos que nosotros, este así como estamos acá digo es una mesa y ahí es donde se colocan uh -huh. los participantes y el facilitador también, digamos, ocupa este rol de, de compañero, esto sí. tiene que con el método después te lo vamos a contar sí. pero por ejemplo, ellos el primer día que llegan, cada uno ocupa un lugar ...todos los días que van al centro... ...ocupan su mismo lugar... Claro. ...y cuando ah, falta un compañero... ...ese lugar queda vacío... Uh -huh. ...y además... ...a través de nuestra experiencia de alfabetizadores... ...particularmente con Cristian... ...nos pasó... ...de que claro... ...nosotros no corregimos cuadernos... Uh -huh. ...o sea, los miramos, los alentamos... le decimos que está bárbaro y demás... ...y un día yo escucho por lo bajo... ...que un compañero mayor... ...estamos hablando de cincuenta y pico de años... Uh -huh. ...le dice al otro... Todo muy lindo, todo muy bien, pero no me corrige. Claro. Pero esta seña no corrige. Entonces ahí nos dimos cuenta que necesitaban... que le... Entonces le pusimos un 20, no un 10. Entonces, empezamos como a, a, a cambiar, digamos, la calificación. Sí. Pero que ellos tienen que llevarse todos los días un mensaje que en realidad era para mostrarle a sus hijos mm. o a su mujer. Claro. no dio esto de, de, de demostrar sus logros... Pero siempre, aunque uno le, le plantee que uno no era el maestro o no es el maestro, porque el método el maestro está en la tele, bueno, ya lo vamos a ver, ellos igual necesitan ocupar el lugar del escolar y sentir que uno sabe más que ellos sí. y que los aprueba. Digamos, esto, sí. aunque uno quisiera romper con esto culturalmente, y aunque digamos lo hagamos desde el lugar del afecto y tenga otra modalidad, ellos se establecen y necesitan que sean lacaneo, que seas el profe y claro. que los avales y que los estimules, sí. ¿no? Digo, esto digo, tiene que ver con esto que vos planteabas, quizá poder retomar o poder este recrear una situación eh, que le fue negada, digamos, ¿no? sí, Que claro. es esta escolarización. Uh -huh. Así que si sí, pasa, ¿Qué, ¿qué es lo que lo que opinan los este, compañeros cubanos cuando llegan A este lugar a este punto capitalista del planeta siglo 21 y dicen tenemos que hacer el mismo laburo que hacíamos nosotros en aquella isla pauperizada por una dictadura de tres décadas cuatro décadas este, hace 60 años tenemos que hacer el mismo trabajo porque cuál es la cuál es la visión que tienen ellos de esto que realmente suena a, a situación este de la Argentina qué sé yo, si querés de hace 30 o 40 años para la mayoría de nuestros oyentes y de zonas rurales, de sí. zonas alejadas de zonas... del interior, estén, ¿no? suena ¿no? eh, ¿qué, qué es lo que opinan ellos viniendo sí. de donde vienen de, de un lugar tan golpeado este internacionalmente que tiene sus logros y sus sus medallas en el corazón, sobre todo en educación y en salud, cuando llegan acá y dicen, ustedes que tienen los medios que nosotros pero, no teníamos hace 60 años pero no, no, ni los ni lo soñábamos alcanzar y sin embargo no pueden contar con alfabetizar en un lugar clave del Gran Buenos Aires a un número importantísimo, como casi 4.000 personas solo en, solo en la villanera solo en la villanera yo creo que como dijiste vos, eh, los 30 o 40 años depende mucho de las decisiones políticas y de las políticas que hubo en el país durante esos años uh -huh. o sea nada es casual, nada es por azar no, no si hoy podemos nosotros estar alfabetizando en la Avellaneda gracias a, a que el intendente tomó conocimiento y tomó cartas en el asunto este es por una decisión política uh -huh. pero aparte porque es un brazo ejecutor como dice él de las políticas de eh, eh, que plantea la compañera Cristina Kirchner o sea Sin decisión política no se puede hacer nada. Podemos hacer poquitas cosas, sí. pero con la decisión política se puede hacer mucho más. Así con la decisión política la planteó en eh, Venezuela Chávez, logró el territorio libre de analfabetismo, Bolivia con Evo, uh -huh. este y Nicaragua, fueron libres de analfabetismo, pero por decisiones políticas. Hoy estamos en los primeros pasos, en las primeras etapas de poder cambiar culturalmente y devolverle derechos uh -huh. igual Bien. tengamos en cuenta que esos países sí. eh, fueron decisiones eh, digamos del Estado Nacional es decir claro. eh, los Estados o, eh, o el Estado pide a Cuba la colaboración, digamos, para liberar a su pueblo y entonces se maneja, digamos eh, se logra este, implementar la política pública en todo lo que es Venezuela no en todo lo que es Bolivia y demás en este caso Acá nosotros no tenemos todavía, eh, digamos, esto eh, desde el Estado Nacional, uh -huh. que bueno, que es nuestro objetivo, por supuesto. Sí. Igual, de todas maneras, el Yo sí si Puedo está en 14 provincias, Catorce. algunas provincias con voluntad política, digamos, está hecho desde la gobernación, sí. se sí. baja el programa, y otros provincias, es así, en pequeños pueblos o municipios, como Sin sería en este caso la provincia de Buenos Aires 54 <risa> municipios tienen el convenio firmado eh, pero digamos que eh, esto es una, una traba de alguna manera y, sí. y volviendo a tu pregunta inicial de que qué dicen los cubanos y los cubanos dicen que, que hay cosas que aún no pueden comprender sí. <risa> ¿Eh? este, y esto que vos decís teniendo todas las posibilidades y además teniendo una realidad que no, no la inventa nadie digamos sí. ...y que no es de hace dos días... Uh -huh. este ...bueno, ¿qué, qué está pasando? Sí, digamos, además es ¿no? un país con primaria obligatoria... Este, ...entonces... Eh, ...bueno, digo ellos les cuesta... ...de alguna manera, muchas veces... ...sobre todo en esto de, de del trabajo voluntario... Uh -huh. ...digamos... Eh, claro. ...ellos tienen mucho de esto... ...y a veces nosotros, nuestro asesor... ...cuando me dice... Eh, ...pero bueno, hay que convocar facilitadores... ...porque nos va a faltar para estos grupos... ...yo le tengo que decir... Rodrigo, esto no es Cuba uh -huh. A ver, eh, de 30 personas que convocamos 15 nos preguntan cuánto le vamos a pagar claro. Con lo cual de ahí ya tenemos 15 menos uh -huh. este De las otras 15, 10 viven en caramuchita Y entonces uh -huh. no pueden llegar uh -huh. Y nos quedamos con 5 uh -huh. Es decir... Eh, hay que reconstruir también sí, claro. ese lazo solidario digamos este que yo creo que se rompe en la dictadura y tiene un posgrado y que después 90 de termina porque además digo está esta generación Eh, neoliberal, digamos estos, estos jóvenes sí, nuestros sí, claro. este, también, nada, como que digamos que no uh -huh. no pueden establecer ningún lazo que tenga que ver sí. con esta historia más ese eslabón que nos falta y acá estamos nosotros, los de, sí, los de claro. 40 para arriba por sí. no decir muy para arriba pero no, no, es, no es casual porque es la generación que tiene como un pie en el presente y tiene la posibilidad de poder comparar con un pie en el pasado otra argentina Y entonces, eh, esa pelea por la otra argentina, a la mayoría de, de los pibes que hoy militan, que hoy participan, les llega a través de, de la transmisión, les llega a través de... Bueno, cuando llega a través de la vivencia personal, es más fuerte todavía. Porque uno dice, yo estuve ahí. Eso era distinto. Entonces, la pelea tiene otro sentido. Claro. Y esto que estamos hablando de la solidaridad, bueno, es el tema del presente que claro. de crece en función de, de, de las inundaciones, y ha sido gran tema de de discusiones en, en algunas mesas periodísticas inclusive en esta radio donde a veces algunos planteamos que esto que está sucediendo es parte de una situación casi espasmódica que se ha dado ante situaciones distintas, la guerra de Malvinas, inundaciones, el, ir, fondo patriótico, esto, el, el otro cual, y aquello, cual. pero que en la cotidianidad no existe. No sí, entonces Eh, una cosa es la, la solidaridad entendida como se le entiende en, en Cuba, desde el punto de vista de revolucionario y yo digo ya... esta cosa militante claro. no entiende la solidaridad bueno, cuantos alfabetizadores desaparecidos tenemos eh, ¿no? eh, hmm. además, eh, nosotros eh, tenemos eh, dos maestros uno de ellos después, yo esto lo descubrí en el eh, cuando viajó a Cuba en el Museo de la Alfabetización hay dos eh, nosotros sabemos que teníamos tres maestros o cinco, no recuerdo bien, que habían colaborado en aquella época, uh -huh. eh, y cuando llegamos al Museo de la Alfabetización nos encontramos con que había dos estudiantes que también habían ido de manera voluntaria, el cual cuando volvemos a Argentina para, para reconstruir su historia, uno de ellos había desaparecido, era uno de nuestros desaparecidos, y otro lo pudimos, eh, lo pudimos localizar en Pehuajó, ya tenía 70 años, uh -huh. y luego que se pudo hacer una entrevista a la semana fallece. Digo, ¿no? estas uh -huh. Estas historias que también tienen... Sí. Como que los estuvo esperando, de alguna manera, ¿no? Digo, son todas muy... muy para quedárselas adentro, digo, de, de, de, del alma, y, y bueno, y siempre... Eh, digo, hacer base ahí, en ese lugar uh -huh. eh, A mí me parece Cuando nosotros capacitamos Se acerca la gente mira que no es como hacer que somos solidarios No es mm. como hacer, ay, qué lindo, me sí. gustaría no pensó, ayudar ¿verdad? al pobre, sí. ¿no? Esta cosa sí que está suena sí, a peyorativa. Claro. Sí, claro. No, no, acá hay que estar cuatro meses metiendo la pata en el barro. Uh -huh. El único que puede faltar es el participante. Vos tenés que ir con lluvia, con nieve, sí. con eh, inundado hasta la rodilla. digo Y ahí esto es, también digamos que es un filtro. Uh -huh. eh, insisto, esto no es Cuba ni, ni somos hijos de una revolución. Sí, claro. Sí, claro. Por lo cual nuestras conciencias son distintas Quizás para, para entender de, de dónde venimos este, Por ahí a veces hay algunos ejemplos Que siempre decimos este, Entran a, a martillazos no Medio medio con force eh, Pero sirven para, para entender Algunas cosas El primer campo De concentración que se montó En la Argentina del terrorismo de estado Fue en la escuelita de Famaillá okay. claro. Se daba clase adelante y se torturaba sí. En el fondo y el general Agdel Vilas papá de ese, de ese centro con destino de detención cuando fue destinado a Bahía Blanca y fue reemplazado en, en Tucumán por Buzzi en Bahía Blanca fundó el primer centro con destino de detención y en honor al de Tucumán le puso la escuelita ¿no? entonces venimos de ese lugar venimos de ese lugar donde se torturaba atrás y se daba clase con guardapolvo blanco adelante separados por un patio. Eh aún se le vienen a la memoria un montón de Sí, yo de decía si sí me acordaba de se la se Esma, donde convivían. Claro, bueno. Digo, no, la Esma eh, en todos, digamos lo emblemático, además de por haber este durado, digamos, toda la dictadura, pero también tiene esta particularidad, ¿no? De este lado estaban los detenidos desaparecidos sí, claro. y de este lado vivían las familias de sí. los oficiales. Y, ah, los, y los demás, no, no vivían los oficiales, claro este entonces digo realmente eh, hay cosas este que, no, que no nos dejan sí. de, de sorprender sí. pero de todas maneras yo creo que te, sobre las que tenemos que avanzar y entonces este acá estamos a las una y media de la mañana hablando yo sí puedo ya arrancamos a las 7 claro. digo bueno estos somos por lo menos este grupo Hay dos que no hablan porque yo hablo mucho. Pero ya van a hablar, No, van porque a tengan este. Así que bueno, te dejamos. El nuevo día ya gastó 39 minutos. La temperatura para Capital y alrededores anda por los 17 grados, 17.2, con un 90% de humedad y para mañana propone el pronóstico lluvias, pero hasta el mediodía nada más, con una máxima de 19 grados. Vamos con Verónica Condomí y después seguimos con los compañeros de este programa de alfabetización Yo sí puedo, que funciona en Avellaneda. Eh, como siempre decimos, estas son cuatro horas para recordar si los sonidos que aparecen ya los conocías o para descubrir, y creo que estamos descubriendo un montón de cosas. ¿Cómo será tu piel junto a mi piel? ¿Cómo será tu piel junto a mi piel? cardón ceniza como será se si he de mi espacio frente a tu yo como será tu cuerpo al recorrerme como mi corazón si estoy de razos si estoy de aquí sé quebrará mi voz cuando se apague le no poderte hablar en el huido. que mara mi boca salivada de que me quemes y me pensas de la Noche de música latinoamericana Verónica Condomé haciendo achabuca Cardo o ceniza Por algo hay que empezar Empezamos de cero Hasta las 4 Prohibido amanecer En AM750 Estamos con cuatro integrantes del programa municipal de alfabetización Yo sí si Puedo que funciona en el partido de Avellaneda Estamos descubriendo un montón de cosas que nos suceden, que nos suceden Hablemos en plural, aquí nomás más, de, de la capital federal Hablando de cuatro más o menos, este, habitantes que no saben leer ni escribir Solamente en, en Avellaneda, como nos subrayabas Hace, hace un ratito. Bueno, vamos, vamos al método, vamos a así aquel que tiene ganas y nos está escuchando en este momento, decir, de golpear las puertas del programa Yo sí si puedo, sabe bueno, hay que atenerse qué es lo que viene una vez que, que se ingresa al sistema, qué es lo que pasa en la en la cotidianidad. Bueno, veo que me miras a mí, así que otra vez me toca a mí. <risa> <risa> este, y yo que me resisto. Sí. Va, va. Este, bueno, el método eh Es muy fácil, sí. es muy sencillo Y tiene que ver justamente con eso Con que sea fácil este, Poder interpretarlo uh -huh. Consiste en 65 clases televisivas O sea que la maestra Está en la tele Con un grupo De participantes O sea que lo mismo que se ve en la tele Está representado en la realidad Por nuestros participantes Los que se acercan uh -huh. Para aprender a leer y escribir Y la figura de nuestro facilitador, que es un, una persona, obviamente. El facilitador tiene para nosotros un rol tan relevante como la del maestro. Es decir, el maestro indica, o la maestra de la tele, indica lo que tiene que hacer el, el participante, y el facilitador es el vínculo entre la tele y, y él, digamos no sólo para que interprete y se le sea más fácil decodificar lo que dice la maestra, que es bastante claro y sencillo, sino que además es la parte de la conexión humana, digamos, es el abrazo, es el aliento, es el que le dice que va bien, eh, que él puede. Entonces, digamos, de este modo se construye algo más eh, que un saber colectivo, porque es El saber que ellos traen, porque ellos creen que no saben nada, pero esto no es verdad. No, claro. Ellos saben un montón de cosas, y nosotros y algunos facilitadores les contamos a veces los que ignoramos. Por ejemplo, nos ha pasado una vuelta de una señora que cocinaba pan y, y no sé cuántas cosas y vendía. Y yo le decía que en realidad yo no sabía ser pan. Ajá. Uh -huh y que ella lo podía enseñar a mí, que yo le cambié a cambio, digamos, uh -huh. le regalaba algunas letras y algunos números. Pero además había encontrado el camino para manejarse con el dinero, uh -huh. para, para entender ellos, qué era lo que pasaba. Igual del dinero no tienen... Todos aprendieron y saben uh -huh. del dinero. Cuando vos le preguntás uh -huh. si Otra se dato, alguna letra ellos te dicen, eh, yo no sé leer ni escribir, pero a mí con el dinero nadie me pasa. Claro. Ahora, claro. pregunta siguiente... Eh, ...les preguntás si saben sumar y restar... ...y te dicen que no... ...y sin embargo lo, lo saben... Hacen, ...porque claro. si manejan el dinero... Sí. ...y saben el vuelto, lo saben... ...con uh -huh. lo cual, ¿por qué preguntamos esto? ...para demostrarle ...que tienen un montón de saberes... ...que ellos uh -huh. no saben que lo tienen... Uh -huh. ...entonces nuestro primer trabajo es... ...poner en valor esos saberes... Uh -huh. ...y luego introducir el método... Sí. ...el método también tiene esta intención... ...por eso... Va de lo, de lo conocido por ellos, que son los números Que es muy raro encontrar un iletrado que no conozca los números uh -huh. Hacia lo desconocido que son las letras Entonces, ¿qué hace el programa? A cada letra le otorga un número sí. Primero enseña las vocales Y luego, o sea, por supuesto los números en formas consecutivas ¿no? Uh -huh. Desde luego Y después enseña las consonantes más usadas por nuestro idioma No le enseñan el orden que lo aprendimos nosotros sí. al abecedario. Sí, sí. ¿Por qué lo hace de este modo? Porque en la clase 10 o en la clase 12, el participante ya puede escribir, reconocer el sonido y ya puede leer palabras cortas. Uh -huh. Y esa es la intención. Se aprende las tres cosas al mismo tiempo. El nombre de la letra, la gráfica, digamos, sí. el sonido, Y entonces ellos en la vida en que van pudiendo se sorprenden uh -huh. que te dicen, que ¿Lo leí? ¿Lo leí yo? ¿Lo uh -huh. leí bien? Uh -huh. Sí, lo leíste vos. Uh -huh. Porque también sienten que es un mundo que es tan ajeno para ellos sí. al cual nunca van a poder acceder. A uh -huh. ellos les le cuesta entender que solo con 27 letras está conformado todo nuestro idioma. Sí. Que simplemente es cuestión de cómo la combinamos. Uh -huh. Bueno, contarles eso por momentos los alivia. Sí, Eh, por otras veces te dicen que ellos tienen miedo con la H y es la letra que menos problema trae porque en realidad no tiene sonido pero ¿qué pasa? saben que pueden tener faltas de ortografía y y entonces tienen temor y sienten que eh, si escriben con falta de ortografía son ignorantes sí. a los cuales les explicamos que hay ingenieros eh, escritores Roberto Ar dios un ejemplo pero sí. eh, Que la falta de ortografía no tiene que ver eh, con el conocimiento, uh -huh. digamos, ¿no? Que, además, de hecho, no se evalúa, nosotros el método lo enseña como corresponde, digamos, pero a la hora de ver si está consolidada la lectoescritura, no se contempla. si eh, Ellos tienen que hacer una carta al final, que esto demuestra que pueden tener una idea abstracta... Sí armarla de manera coherente y escribirla claro. y luego leerla uh -huh. eso es lo que evalúa digamos que, que, que está consolidado vamos a ir a las noticias ya es tiempo en la m bueno. 750 de cumplir con los últimos datos pero les dejo una, una pregunta picando que que tiene que ver también con una promesa de ver si si puedo conseguirles algún audio de aquellos micros que en tiempos del alfonsinismo tenía radio nacional todos los mediodías y un plan de alfabetización que se hacía por radio ah, mira. porque la pregunta es ¿y qué podemos hacer nosotros? ¿No? por ahí Está uno puede dar una mano la radio es un vehículo espectacular sí. para ciertas cosas yo me acuerdo de, de, de algunos datos muy muy chiquitos pero si, si le podemos conseguir eran micros a través del cual vos estudiabas a distancia y después rendías a fin de año este exámenes Para algunos fue una puedo servir, fue... no no otro. no, sí sí, fue muy fue muy interesante el, el mecanismo y, y siempre este se cuentan anécdotas en la radio, casi como diciendo, "Mira, fue uno de los de las cosas más interesantes que se tal? hicieron ¿Cómo? este en materia educativa para una radio que En aquel momento era muy formal. Uh -huh. este, no es como hoy, la, hoy Radio Nacional es una radio, una más del dial uh -huh. y, en, y en aquel momento todavía tenía la mochila de una radio inescuchable porque se hacía para no escucharla. Claro. No una cosa así. Bueno, uh -huh. en ese contexto se armaban los micros de alfabetización uh -huh. que no eran más que este hijos de este, de la escuela primaria en Canal 13 en la década del 70. Bueno, ya en la Escuela Técnica también en Canal 10 claro, no cumplía acuerdo. con otro rol, pero eh, es parte de lo mismo. Bueno, lo dejo para para después, a ver qué, qué podemos bueno, qué dale, podemos buenísimo. inventar. Ya está con nosotros jorgelina Roca, Tiempo de Noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. 0:53 minutos. Humedad 93%, temperatura 16 grados 5 décimas. La presidenta se reunirá con su par de Brasil en Buenos Aires. Cristina Fernández recibirá a Dilma Rousseff el próximo 25 de abril para dialogar sobre asuntos vinculados al comercio, el marco sur y la unión de naciones suramericanas. El encuentro estaba previsto en su momento para el pasado 7 de marzo en el Calafate, pero fue suspendido por la muerte del venezolano Hugo Chávez. El tribunal de la UOCRA, La Plata, dijo que el ataque a la cámpora no fue premeditado. Juan Pablo Pata Medina intentó desligarse de la agresión a militantes que ayudaban a los damnificados por el temporal. Además, minimizó la gravedad del enfrentamiento que se pudo ver por televisión. Esto es un tema netamente político, un tema armado. Yo creo que para tapar toda la muerte que hubo acá eh, recientemente en la ciudad, en la región, por falencia de, de los gobiernos, esto fue armado por el sector político. Yo creo que quieren tapar todo lo que pasó acá en la ciudad de La Plata y lo ponen a nosotros como para como que lo enfrentamos con los chicos a la cámpora, pero yo repudio el enfrentamiento porque yo creo que la juventud siempre predico, no la, go la, la, la droga, no al alcohol, sí al trabajo, sí a ser un hombre de bien, pero bueno, lamentablemente ocurrió, digamos, este enfrentamiento ...entre dos sectores... ...entre el sector de la juventud de la UOC... ...el sector de la juventud de la Cámpora... ...pero eso nadie lo buscó sinceramente. de afuera Estados Unidos tomará todas las medidas necesarias... ...contra Norcorea. El presidente del país del norte, Barack Obama... ...se manifestó de esa manera... ...al tiempo que afirmó que ninguno desea la guerra... ...y que espera resolver el conflicto... ...a través de la diplomacia y como el cacique. Sin embargo, dejó en claro que defenderá su nación... Y a sus aliados en cualquier ataque pelota La selección jugará a La Copa Francisco en Italia En diciembre sería el amistoso Que se va a celebrar en honor a Jorge Bergoglio Y que tendrá sede en Roma La otra opción es disputarlo El 14 de agosto Porque se habría caído el duelo contra Rusia El duelo recaudado será destinado A los damnificados del temporal en La Plata Según Cantero lo importante será volver rápido El presidente del Rojo se refirió al posible descenso Reconociendo que en caso de que suceda lo importante será un pronto regreso También asumió su responsabilidad y agregó que nunca se está preparado para una situación así Humedad de 93%, temperatura 16 grados 5 décimas Jorgelina Roca 7.50 avanzanza Derecho a la información. Pastas, carnes rojas y pizza. La base de una alimentación que incorpora en forma lenta verduras y frutas poco habituales. Se consumen demasiadas calorías en forma de grasa. Que comen los porteños. Además, en Informe Z, cuatro especialistas opinan sobre las inundaciones. Unos proponen frenar la construcción en zonas inundables Y otros insisten con terminar las obras pendientes del plan hídrico Diario Z Crece Este jueves, consígalo con Crónica Diario Gran Buenos Aires Con Urbano Avellaneda Capital Avellaneda Ciudad más poblada wilde Intendente actual Jorge Ferraresi PJ PJ Superficie, 55 kilómetros cuadrados Población, 340.985 Variación intercensal, menos 4,6% Localidades, División Política Avellaneda, Crucecita, Doxud, Gerli, Piñeiro, Sarandí, Villa Domínico, Huilde Equipos de fútbol, Racing Club, Independiente, Arsenal, Santelmo, Doxud Avellaneda Casi la misma población que Catamarca El, El conurbano con en 7.50 ¡Campana, Campana de largada Prohibido amanecer Gustavo Campana Hasta las 4 en AM 7.50 En el especial de hoy, a la salida de Cada Info, tenemos versiones de samba para Olvidar. Y si hablamos de samba para Olvidar, por supuesto estamos hablando de, de Daniel Toro. En la primera, Mercedes Sosa, Diego Torres y Facundo Ramírez juntos. Y pegadito, una versión totalmente distinta de la mano de Tonolec. viste que mal me hace recordar la tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar para que vamos a hablar de cosas que ya no existen no sé para qué volviste ya ves que es mejor no hablar que pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada Lo lo una pobre canción da vuelta por mi guitarra y hace el rato que te extraña mi, mi samba va ro Zamba vivió conmigo parte de mi soledad no sé si ya lo sabrás mi vida se fue contigo contigo mi amor contigo que mal me hace recordar mis manos ya son de bar tanto apretar al dolor y ahora que me falta el sol no sé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 Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra ya hace rato que te extraña mi samba para olvidar no sé para que volví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 Ves atoposto triste y yo prefiero Ahí está la versión de Mercedes, de Diego Torres y de Facundo Ramírez en primer lugar y en el cierre de este corte Tonolec. Estamos con reversiones de samba para olvidar. Vamos a tener después dentro de un ratito a los dos toros, a Daniel y a Facundo, a padre e hijo. Hasta las 4 prohibido amanecer en la Un nuevo día ya gastó una hora ocho minutos y estamos con la gente del programa de alfabetización Yo sí Puedo, rumbo hacia una Avellaneda libre de analfabetismo. Un programa que une a cubanos y argentinos buscando que cerca de 4.000 habitantes de Avellaneda dejen de ser analfabetos. Estábamos ya planteando cosas que tienen que ver con, con el trabajo cotidiano y... Con ¿Cómo contarle a aquel que hoy nos está escuchando y dice eh, me gustaría anotarme, me gustaría contarle a, a, a mi tío, me gustaría contarle a un amigo, me gustaría... Eh, ¿Cómo, cómo se, se busca la gente? ¿Cómo se cómo se trabaja en ese cuerpo a cuerpo? Eh, ¿Cómo es el laburo cotidiano para intentar que todos los que lo necesitan estén en la mesa? Sí, nosotros generalmente empezamos este Con relevamientos barriales Se hizo una prueba En Villa Corina Ajá. Se detectó eh, 35 personas Analfabetas En un radio de 5 cuadras este Pero a la vez eh, Pudimos sentar a 5 personas En un punto de alfabetización O sea nos quedaron 30 Que no quisieron por algún motivo Por uh -huh. trabajo Porque sí. les ganó la vergüenza Ahora, después de haber salido eh, con la nota de tela, venir a las radios, uh -huh. un poco de, de Canal 7, eh, la gente, los referentes vienen a nuestra a nuestra base, digamos, sí. que es la Casa de la Cultura, eh, te paso la dirección, sí, claro. San Martín 797 Avellaneda. ¿Lo uh -huh. se encuentran en Facebook también? En Facebook, es, eh, Yo en... Si sí Puedo Avellaneda. Y, y nada, vienen referentes... No, Y nos dicen, tengo cinco personas conocidas que no saben leer sí. ni escribir. ¿Qué hacemos? Entonces proponemos nosotros que si tiene un lugar, abrimos un punto de alfabetización. Uh -huh. Ya sea una casa, un club, un, una sociedad de fomento, una iglesia, una sinagoga, no sé, lo que sea. Lo que sea. Nosotros no, no tenemos límites para uh -huh. eso, porque creemos que el objetivo es superador. Este, dadas las condiciones que tenemos el lugar, si tiene TV de televisión y DVD, este podemos eh, eh, se llama inaugurarlo de inmediato. Si no estando dadas las condiciones, nosotros el municipio garantiza que los elementos se bajen al punto de alfabetización, consigue la televisión y el DVD Este Igual pidamos donaciones, por sí, favor, compañeros uh -huh. Sí, por porque... favor, sí, bien que nosotros hasta el día de hoy tenemos más o menos Más o menos no, porque estamos por abrir en esta semana, este viernes, dos puntos más Estamos en un total de 16 puntos de alfabetización abiertos este Casi 50 participantes Y 25 alfabetizadores, más o menos, porque van rotándose uh -huh. este eh, Cada vez que vienen, tratamos de abrir un punto de alfabetización en su lugar de pertenencia En su barrio Y tratamos de que si lo abrimos en Villa Tranquila, Doxu, Corina, Isla Maciel o Avellaneda Centro Sean los referentes mismos del barrio quienes... ...sean facilitadores de ese, de ese grupo... Uh -huh. ...por una especie de complicidad... ...ya de, de bueno. conocimiento... De, sí. de ...como de que, dice que tiene la llave... Claro. Claro. Poder. ...entonces... ...si a nosotros un partic un participante nos falta... ...el referente sabe dónde ir a buscarlo... Ah, ...y bien. convencerlo... Uh -huh. pues ya... ...los referentes ahí... Eh, ...son son amigos... Este, ...entonces... Eh, ...facilitamos la tarea de... ...que la persona... Eh, se quede dentro del grupo alfabetiz alfabetizándose uh -huh. así funciona así nos está dando resultado van llegando personas nos dice tengo 3, tengo 4, tengo 5 nosotros tenemos por grupo un máximo de 10 personas este, y el mínimo eh, es una persona uh -huh. una persona que quiere aprender para nosotros nos representa 100 personas o sea que por una persona nosotros abrimos un punto de alfabetización Ponemos un facilitador y comenzamos la jornada de este, hasta cuatro meses y medio, que es donde el participante ya aprende a leer y a escribir. ¿Cómo conviven las, estas dos Avellanedas de la que estamos hablando? A ver, porque hay una Avellaneda que tiene un conservatorio musical de fama sí. latinoamericana. Tiene su facultad. Tiene una escuela de cine que es de las mejores de la República Argentina. El Teatro Roma. El Teatro o sea, Roma, digamos, una vida educativa y cultural, y cultural. histórica, eh, importantísima. y ¿Cómo cómo conviven esas dos Avellanedas con la oscuridad de 4.000 personas que no saben leer ni escribir? Yo en realidad creo que no conviven. No conviven. No convive. En realidad, no, no. digo, esta gente no sale de los barrios. Eh, por ejemplo, en Villa Tranquila, recién ahora... Eh, por el ni trabajo de algún... sale de los barrios, ni la otra Avellaneda... Bancada, Entra a los barrios. No, no. Es decir, de hecho, eh, nosotros entramos con referentes del barrio a los barrios. Sí. Es decir, esto es una realidad, y que, pero, que en realidad creo que tiene que ver eh, con una vulneración histórica, digamos. En realidad no son responsables ellos de... de, no, no, claro. de, de, de, de que no nos quieran ver a nosotros y que en realidad nos identifiquen como alguien que no pertenecemos a su historia, digamos. Porque todo es una verdad. Sí. Entonces, bueno, realmente también establecer esos lazos requieran, ¿no?, de todo un, una previa, digamos. Uh -huh. Cuando yo te digo que no conviven, lo que te digo es porque tenemos, por ejemplo, un barrio donde la gente dice que ni siquiera va al hospital porque no sabe cómo salir de ahí, porque no sabe cómo volver, porque no sabe para qué lado van las flechas, porque no... Digo, la gente y letrada entra en una claro. en una tiniebla digamos uh -huh. eh, de la cual no no puede salir entonces en realidad eh, lo que pasa con, con esta con este gobierno municipal y sólo digamos lo quiero poner en valor sí, pero sí. no desde la obsecuencia sino de esta cosa uh -huh. concreta del jugarse y el de bancar ¿no? uh -huh. eh, es que está abriendo por ejemplo puntos culturales sí. en estos mismos barrios también Entonces, ¿qué pasa? La gente de esos barrios puede acceder Al deporte, al folclore Los niños a, a apoyo escolar este ¿Qué sé yo? Talleres de formación y demás De forma gratuita claro. También, del sí. mismo modo Ahora, el problema que tenemos es Si estos adultos De estos barrios No saben leer y escribir uh -huh. A los talleres de formación De electrónica, de, de, de computación claro. y demás, Tampoco ¿Quién? van a poder acceder claro, claro. Digo por eso eh, todo está entrelazado es decir eh, eh, por ejemplo nosotros, eh, se están haciendo muchas viviendas muchos barrios sí. para digamos sacar digamos este, eh, las villas y darles casas dignas y, y cómodas pues son familias muy numerosas así nada bueno un poco recuperar todas esta, esta cosa de la vivienda digna ahora la idea no es cambiar solo lo de afuera sino sí, también verdad. demos elementos para que estas personas no dependan de la voluntad de un gobierno municipal, que quizá, este, esperemos que no, pero en un futuro viene y se las quita. Uh -huh. digo Y además, entregar saber y cultura es entregar algo que nadie te puede quitar, ni siquiera un gobierno de facto. Sí, claro. digo, es algo de tu propia pertenencia. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces me parece que en este punto todo está en sintonía, digamos, y que estamos tratando de que esto empiece a convivir Este, pero lo que sí entendimos Y creo que lo entendió en primera instancia el intendente Que todo lo que está en el centro Porque todo lo que vos nombrás No claro. es en, sí, en el centro. Casi alrededor de la plaza Digamos, <risas> De hecho la Casa <risas> de la Cultura nuestra no está sede, está al lado de la catedral sí, claro, claro. Entonces La idea es sacar toda esta toda esta cultura Que tenemos concentrada en el centro Y empezar a, a desparramarla De alguna manera por todo el distrito uh -huh. Digo, eh, Esto me parece que es parte de esta política pública de que se empiece a convivir eh, y a todos darle la misma herramienta entonces el día de mañana tenemos gente joven más allá del rango que él dio como como generalidad tenemos pibes de, de, de 21 23 años cooperativistas que quieren este a lo mejor hacer o, o hacen changas porque, pero no tienen título claro. y no lo van a poder tener nunca si nos alfabetizamos uh -huh. digo Entonces, esto permite que se empiece a entrecruzar, digamos, o que accedan a, que sé yo, a lo mejor les gusta la pintura y, claro. y por vergüenza nunca van a entrar a la Casa de la Cultura uh -huh. a juntarse con otros artistas. Sí, claro. Digo, porque esto es un prejuicio que, que lo habita y con razón, con fundamento. Digo, no los acuso, sino que en tal caso acuso a, sí, a los sí. otros, ¿no? Sí, este, bueno, así que yo creo que re recién... Con este laburo que, que estamos haciendo de manera voluntaria, donde hacemos las pichetas, como acá el compañero marcaba cuando no estábamos al aire, digo, que hacemos las fotocopias, que él sí. nos colabora que va y viene. Y, Javier. Bueno, y Javier, nuestro compañero Javier, que no quiere hablar, así que hablo por él. este Bueno, haciendo esto creo que vamos a lograr que puedan convivir. Sí, sí. ¿Qué sabemos de, de, de otros distritos de, de Gran Buenos Aires donde hay bolsones de pobreza muy agudos, donde por ahí la situación de, de, de alfabetizar requiere de, una, de un trabajo más, más profundo. Hay, hay hay datos más allá de los sensuales, de los datos que aparecen cada 10 años, pero esos datos de campo de los que uno puede ir este, recolectando en el trabajo cotidiano. Nosotros no los manejamos, lamentablemente. O sea, a ver... Eh, el programa funciona en lo que es el partido de Almirante Brown que bueno, es bastante grande también sí, sí. Eh, en La Plata y en el distrito de Avellaneda es lo que yo te planteaba antes yo creo que hay lugares más vulnerables sí, todavía nosotros Florencia tuvimos, Varela digo, Uno, me la señora de, de Verazategui que quería este, colaborar con nosotros yo le expliqué Que además de agradecerle, me parecía maravilloso digamos, lo que estaba escuchando, que le quedaba muy lejos, que no pagábamos viáticos. Dice, no, es que yo quisiera pelearlo en mi, dist en, en mi distrito, ¿cómo hago? Sí. Pero yo le pregunté, ¿pero tenés alguna vinculación con la política para poder llegar a...? Y no. Y uh -huh. ella le daba de comer a la gente de la calle. Claro. Digo, entonces, por eso habló de, de esta voluntad política y en este caso remarco lo de nuestro municipio. Uh -huh. O sea, tenemos tres facilitadoras maestras de escuelas especiales de Lanús que vienen a colaborar con los compañeros de nuestro distrito. Y, y terminan su horario de trabajo 6 de la tarde y están llegando a villaneda así para atender a nuestra gente. Más mm. una de Quilmes. ¿Timo? O sea que hay una distancia sí, claro. bastante grande de sí. Avellaneda. Bueno, pero una compañía que... de, de, de Almagro, que se viene ahora hasta... O sea, hay gente que, digo, esto que hablábamos antes, no es Cuba, pero también eh, nosotros sí, ponemos en valor también, sí. esta gente que a lo mejor se viene de, de estas distancias. Ahora, las chicas quieren llevar el programa a la Lanús, y las chicas quisieran que en su propio colegio especial, porque se usa el Yo se puede en algunos lugares, y se logró en escuelas especiales que por lo menos los chicos puedan usar la computadora. Claro. ¿Mm? Eh, y a lo mejor lo tienen todo el año el Yo se puede y lo repasan... Eh, se no cumple con la, con la normativa, digamos, de, de, con la que se inicia, pero igual permite uh -huh. que se use para lograr que sea el puente para otras cuestiones como estas que te cuento. Y las chicas no tienen llegada a la Intendencia, y por lo tanto entonces, sí. como no es nacional, sí. eh, van a seguir viniendo y la gente de Avellaneda. Uh -huh. eh, y a mí me parece una locura, digamos, que esto esté pasando. Pero bueno, la realidad es que pasa, y que lamentablemente nosotros, eh, por una cuestión, digamos, de, de, de lógica, eh, los recursos que, que da el municipio, es eh, para la sí. gente de, de nuestros sí, barrios. Sí, sí, sí, claro. bueno, eh, pero para tratar de también darle una ¿sí? solución en su barrio, se le plantea a la fundación, a un mep a Un Mundo Mejores posible lo que está pasando, el interés que tiene la persona en su distrito, que viene a colaborar a Avellaneda para que la fundación también tome cartas en el asunto y vaya y tenga un acercamiento al municipio, al municipio y pueda presentar el proyecto y decir de qué se trata, bancarlo y apoyarlo y apoyar a, a, a esta gente que tiene la voluntad de colaborar gratis, porque no cobra un peso pero es no, decimos que no cobra es nada sí, sí. Bueno, la verdad que yo creo que así como me sucedió a mí, le debe haber pasado a muchísima gente que está del otro lado de, de la radio y hemos entrado a un mundo que, que desconocíamos y, y fundamentalmente, sabiendo que esto sucede en Avellaneda, uno comienza a imaginar lo que puede pasar en, en distintos lugares este, del Gran Buenos Aires, que es un país en sí mismo, mm. y del resto de... De, de la República Argentina donde uno por ahí se encuentra con otro tipo de realidades a la hora de ver el tema de la escolaridad, la instrucción donde la escuela cumple un rol también distinto y que tiene que ver con la alimentación de los chicos mm. con este, donde cubre otras necesidades, cubre otras necesidades por eso también hay otro grado de pero estas son historias no resueltas hace 40 años claro. o 30 años este y, y han quedado en el camino y ningún plan los ha arrastrado para resolverle su, su problema es lo que vos decías hace un rato se han tomado sobre todo con educación a distancia, este algunas resoluciones para terminar la primaria y para terminar la secundaria. Ajá pero no se ha tomado en cuenta al, al hombre que no sabe ni leer ni escribir. Claro, a mí mi sensación es como que algunas este, políticas terminan siendo, digamos, coyunturales uh -huh. y que esto es, en realidad yo lo siento, lo vivo este, o lo defiendo como una eh, política estructural Sí, claro. digo no este, estamos en la base de, de, de la base de la pirámide uh -huh. y estamos haciendo que esos compañeros puedan subir el primer escalón sí. entonces me parece que desde ese primer escalón ahí sí podemos estar en una cierta igualdad por lo menos de elegir y de decidir cosas que ellos no pueden hacer hacia dónde quieren ir uh -huh. entonces en palabras de freire yo te diría que redibujan nuevamente su mundo y empiezan a pensar Eh, una historia distinta pero además también quería agregar que de una familia analfabeta que ha podido sobrevivir no le dan a veces digo pasan dos cosas ¿no? como aquel inmigrante que quiero a mi hijo el doctor este o aquel que que no importaba que el hijo estudie uh -huh. ¿no? bueno por lo general el analfabeto que pudo sobrevivir y que la vida digamos no lo castigó lo que lo tuvo sí, sí. que castigar eh No, Quizás no se preocupa mucho por la escolaridad de sus hijos O lo que es peor Como no lo pueden ayudar no este, Bueno, no, entonces salgamos todos A cartiena, a cartonear y, y volvemos como a esta cosa feo Toda la prole, digamos Al servicio de eh, parar el plato de comida sí. Entonces eh, Me parece que ese es el flagelo Tenemos que pensar que si no resolvemos este tema Y ahora Se nos van a ir sumando cada vez más Que son los hijos uh -huh. de estas personas Que todavía uno no pudimos Eh, educar digamos incluir uh -huh. entonces por eso digo que esto es, para mí es una tarea estructural lo que creo que también en parte estamos muy solos digo que somos muy pocos así que yo convoco a todas este primera que nos don en televisores y divididí por Perfecto. favor porque no damos abandon eso sí. sería lo primero uh -huh. que todo facilitador eh, que quiera digamos cumplir con esto con el compromiso y la responsabilidad bueno se comunique a los teléfono o al Facebook el compañero dijo Perfecto. que espero que repita después en un sí, ratito sí, sí, sí, claro eh, y bueno y que sepa que nada que acá hay cuatro compañeros que la pelean cuerpo a cuerpo eh, todos los días y cuando tenemos alguna dificultad lejos de retroceder tomamos impulso en ese retroceso y pensamos en los ojos del compañero y en la alegría cuando ve que puede articular el nombre de su hijo y lo puede escribir claro Bueno, yo les dejo para cerrar la inquietud que habíamos tirado en algún momento, a ver qué podemos hacer a través de la radio, por ahí qué podemos rescatar de Radio Nacional, qué podemos rescatar de, de los compañeros cubanos, y ellos por ahí se conectan con, con, con La Habana y nos mandan algún ejemplo de qué era lo que se hacía a través de, ah, no. de la radio, y, y bueno, qué sé yo, por ahí se pueden montar segmentos este cortos todos los días que impliquen dar todos los días un paso cada 24 bueno. horas un pasito más sí, bueno. que por ahí sí. sirven más como efecto multiplicador para que se acerquen a ustedes más que aprender a leer y escribir por radio cosa que por ahí pero más que nada creo que el efecto es decirle compañeros estamos registrando bueno, sabemos que están ahí este, queremos hacer cosas por ustedes no se resistan no porque también nos encontramos con que ellos nosotros eh, les decimos arrebaten este derecho porque es de ustedes sí. eh, no le vamos a pedir nada a cambio porque también uh -huh. es eso esa desconfianza muchas veces sí, sí. así que bueno creo que a lo mejor puede servir para eso que es como servir para mucho uh -huh. ¿Mm? nada muchísimas gracias eh, por no. haber estado con mucho. nosotros gracias a vos. Eh, y que sea el principio de, de la relación entre el trabajo de ustedes y, y un medio como la radio que puede sí. servir como efecto multiplicador y y básicamente porque lo que hay detrás de este micrófono es inimaginable no tiene límites claro. y, y uno no lo sabe hasta que no golpea las puertas y del otro lado aparece la respuesta mientras tanto no sabemos si le hablamos a una persona, a un millón, a mil o a, a dos que están necesitando justamente comunicarse con ustedes mañana mismo a primera hora Tal que cual. así sea, ojalá. así que por eso es que eh, uno siempre tiene la esperanza, es como la botella al mar Claro. El hecho de hablar por radio ¿no? decir bueno, Que alguien lea el mensaje llega? A dónde llega realmente Y quién lo leerá y donde Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado no, no, no, Y, y vos, que arranquemos sí. ¿Eh? dale, De alguna vamos, manera dale. Aunque sea pasando información De lo que ustedes hacen este, Cotidianamente Esto sí. es lo, lo más importante a la hora de De ver cómo uno puede De este lugar dar una, una manito Porque en realidad son ustedes Los que dan la mano grande de, En, en el campo no ahí en el trabajo de campo cotidiano sí, sí pero los que abrazan la idea para mí este también digo están colaborando sí, no, no, no, no, ¿eh? no, no, no, no cabe ninguna duda bueno, estamos gracias, todos por, por gracias, a, vos. Bueno, gracias sí, a vos gracias a vos estuvieron con nosotros la gente del programa de alfabetización yo sí puedo rumbo hacia una avellaneda libre del analfabetismo un programa donde se juntan Cuba y la Argentina 750 venía a sorprenderte con un cine nuevo Del 10 al 21 de abril Vení al bafici El festival de cine independiente Más importante de Latinoamérica Sacá tus entradas desde el martes 2 En buenosaires.gov.ar Barra festivales O personalmente En las boleterías del Village Recoleta Mall Y la Casa de la Cultura En todo estás vos 750 pasa algo. Play, road, no nice lines, then, 7.50 algo pasa en 750. 750 Más allá Una hora 33 minutos que ya pasó del nuevo día la temperatura para Capital y alrededores quedó más o menos congelada en los 17.2 para mañana por la mañana se habla de lluvias ya no por la tarde y una máxima de 19 grados para este viernes sábado, domingo y lunes Según el Extendido, la cosa es sin paraguas. El sábado, 18 de máxima, el domingo 22 y el lunes 24. Cuando se iban los compañeros de Yo sí si Puedo, este programa de alfabetización, y seguíamos charlando fuera de micrófono sobre la importancia de este trabajo y fundamentalmente de descubrir esa enorme cantidad de gente que, que no sabe leer ni escribir hablamos de 4.000 habitantes en el partido de Avellaneda y a mí la cifra me parece monstruosa ¿no? eh, a ellos también y, y por supuesto la necesidad de que esto se multiplique en otros distritos bueno, eso no, nos quedamos charlando en ver cómo podemos armar un puente hacia, hacia el futuro y los despedíamos con este primer tema de Franco Luciani por cuatro un Franco Luciani que va a poner su armónica al servicio de cuatro ritmos de norte a sur y de este oeste de la República Argentina arrancaba Franco el rosarino Franco Luciani con el canalla un gatito y vamos a ver cómo suena ese instrumento tan particular con la zamba 7 de abril Franco Luciani por cuatro Música con y por cuatro haciendo gato, samba, chamamé y chacarera arrancamos con el canalla un gatito, la samba 7 de abril y ahora el turno de irnos al litoral un chamamé la colonia Franco toma la armónica se va para Santiago del Estero y nos va a tirar una chacarera la añoradora la todo terreno la de Franco Luciani... ...no solamente para meterse con todos nuestros ritmos... ...que a nivel folclórico... ...hacen a la Argentina de Norte a Sur y de Este Oeste... ...lo tenés haciendo rock nacional... ...haciendo jazz, haciendo tango... ...siendo una suerte de enorme heredero... De, de el gigante Hugo Díaz... ...pero bueno, lo tuvimos por cuatro a Franco Luciani... Haciendo un gato, el canalla, samba la 7 de abril, un chamamé con la colonia y una chacarera trunca con la añoradora. Esto es la noche más larga del día. El mate chorreado. Si debe acarrearse el mate, es decir, trasladarlo a cierta distancia, conviene llevar una servilleta. Esto por si se derrama el líquido y se moja el mate por fuera. Si esto sucede, mojará la mano de quien lo recibe, que si el mate es dulce quedará pegajosa. Y si no hay servilleta, el cebador lo secará con la mano para no entregarlo chorreado a quien lo ha de recibir. Porque entregar un mate chorreado significa apuro para que se vaya el visitante o visita o presencia inoportuna. El mate chorreado también se denomina llorón. Pero en este caso puede deberse a una imperfección de la boca del recipiente. ¡El mate chorreado! Jaque mate en 7.50 En un rato nada más, vamos a transformar el presente en pasado en virtud de lo publicado en el Boletín Oficial por el Gobierno Nacional sobre una serie de decretos que fueron firmados entre el 75 y el 76 por María Estela Martínez de Perón y por el General Videla y que han sido desclasificados hace muy pocos días. Estos ordenaban la detención de decenas de personas, entre ellas la actual jueza de la Corte Suprema Carmen María Argibay y de Eduardo Anguita. Y dijimos, ¿por qué no rescatar entonces, compartiendo toda esta información y, y algunos detalles más que vamos a dar en, en instantes cuando nos metamos en tema, ¿por qué no compartir aquel funes memorioso que hicimos con Eduardo Anguita y con Vaca Narvaja sobre los grupos revolucionarios 40 años después. Primero, samba del Nuevo Día y el Quinteto Tiempo, y después vamos a transformar el presente en pasado de la mano de Funes. si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 La presidenta promulgó las leyes sobre personal doméstico y contra el trabajo infantil. Cristina Fernández realizó el anuncio desde el Salón de las Mujeres del Bicentenario en la Casa de Gobierno, donde también mantuvo videoconferencias con La Rioja y con la localidad bonaerense de San Andrés de Giles. Creo que esto es una cosa que nos debíamos todos los argentinos y la verdad que estamos muy muy contentos y comenzar a realizar también una campaña de difusión muy importante, porque una de las cosas que tenemos que saber también es que muchas veces hay gente que ni siquiera, no tienen los derechos, pero no solamente ni siquiera Ni siquiera sabe que tiene los derechos, porque hay gente que no tiene los derechos tiene miedo a ejercerlo, la presionan, tiene miedo a perder el trabajo, etcétera, etcétera, pero no, hay un universo de gente a la cual ni siquiera que no tiene internet, que no mira televisión, no le llega. La justicia fijó el abono de Cablevisión en 130 pesos. La decisión la tomó la Cámara Federal de Apelaciones de la Plata, que rechazó el planteo realizado por la empresa y avaló la presentación de la Defensoría del Pueblo de la Provincia. La resolución también habilita que se establezca una multa diaria de 100.000 pesos mínimos diarios. patria grande El presidente encargado de Venezuela garantizó la continuidad del legado de Hugo Chávez. Nicolás Maduro realizó esa promesa durante el acto de cierre de campaña de cara a las elecciones del próximo domingo. Agregó que mientras los grupos neoliberales creen que la revolución se acabó, hay que responderles con humildad porque el fallecido mandatario estará siempre en la historia de esa patria libre e independiente pelota El Tata Martino afirmó que jugando así se van a quedar afuera de la copa. Más allá de haber logrado la clasificación, el técnico de Newell's se mostró disconforme con el juego del equipo. En Paraguay la lepra cayó 4 a 1, pero por diferencia de gol ya está en los octavos de la Libertadores. El Tecla Farías seguirá en Independiente. El delantero no concentró para el próximo partido contra Unión, pero su representante afirmó que va a seguir en el rojo porque no se quiere bajar del barco. Adrián Castellanos agregó que el Tecla acepta la decisión del entrenador, aunque aclaró que no es culpable del bajo rendimiento del equipo. Humedad 93%, temperatura 16 grados. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. Y esta noche en la salida de Cada Info estamos con versiones de samba para olvidar. Y como decíamos también en el arranque del programa Si hablamos de Samba para Olvidar, estamos hablando de Daniel Toro, un hombre que es dueño de poco más de, de mil canciones y muchas de ellas construidas en sociedad, nada más y nada menos que con Ariel Petrocelli. Un número muy importante de, de estas creaciones se fueron convirtiendo con el tiempo en clásicos del cancionero nacional, como la propia Samba para Olvidar, Y también hay temas que han sido absolutamente ineludibles en el repertorio continental que que documenta algo así como el sueño colectivo de, de justicia, ¿no? Y ahí aparece con mayúsculas cuando tenga la tierra, una de sus grandes creaciones a la hora de, de mostrar su canción testimonial. Su carrera arrancó a mediados de los 60 como integrante de de distintos grupos, y después hay una aparición rutilante en el Cosquín 1967, el premio Consagración, y una carrera que fundamentalmente cambia para siempre. En este corte vamos a juntar dos extremos de, de la familia. El creador de la criatura, Daniel Toro, y Facundo, su hijo, samba por olvidar. para que volviste si yo empezaba a olvidar no sé si ya lo sabrás lloré cuando vos te fuiste no sé para que volviste qué mal me hace recordar la tarde se ha puesto triste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 Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña mi sal.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 Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol No sé que venís buscando Llorando mi amor, llorando También olvidame vos Que pena me da Saber que al final de ese amor ya sobre canción da vueltas por mí mi...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 Prefiei callar Para que vamos a hablar De cosas que ya no existen No sé para qué volviste qué mal me hace recordar qué pena me da Saber que al final Este amor ya no queda canción da vueltas por y, mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar Zamba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Con mi vida se fue contigo todo contigo, contigo, mi amor, contigo qué mal me hace recordar Mis manos ya son muy bajos Amor, apertándolo Y ahora que me falta el sol No sé que me diste buscando Llorando, mi amor, llorando También olvidarme vos Que pena me da Saber que al final este amor Ya no quedará volvió, mil vueltas, por la que destránia. para En el primer corte pasaron Mercedes, Diego Torres y Facundo Ramírez. Después la versión de Tonolec. En este segundo corte Samba para olvidar de la mano de su creador, de su autor, Daniel Toro y su hijo, Facundo Toro. Aire, aire, aire. 750. Más aire. Habíamos señalado que a través del boletín oficial el Gobierno Nacional publicó hace muy pocos días una serie de decretos secretos que habían sido firmados entre 1975 y 1976 por María Estela Martínez de Perón y por el dictador Jorge Rafael Videla. Son documentos desclasificados que ordenaban la detención ...de decenas de personas... ...entre ellas... ...la actual jueza de la Corte Suprema... ...Carmen Argibay... ...y Eduardo Andita... ...el primero de los decretos... ...es del 25 de febrero... ...de 1975... ...tiene la firma... ...de María Estela Martínez de Perón... ...y fue armado en el marco del estado de sitio... ...el gobierno... ...ordenó en ese momento la detención... ...de unas 80 personas y su posterior traslado a la cárcel de Rawson. Entre los argumentos para la detención figura el artículo 23 de la Constitución que permite, en caso de conmoción interior respecto de las personas, arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro del país, y que ordena la captura de un grupo de personas que se encuentran, prima facie, incursos en conductas atentatorias contra la misma seguridad de la Nación. En ese grupo estaba Eduardo Anguita, también el dirigente de las SAFAR y sobreviviente de la masacre de Trelew, Alberto Camps, y Humberto Tumini, ex miembro del ERP y actual dirigente de Libres del Sur. La Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal va a arbitrar todos los medios necesarios para el traslado de dichas personas al tribunal que intervenga, ...en la tramitación de sus procesos. Otro de los documentos desclasificados de fecha 30 de marzo de 1976... ...y que tenía la firma de Videla, pide la detención de Argibay. ¡Qué bárbaro! Lo decimos cada vez que estas historias aparecen, ¿no? Todo el tiempo le vamos sacando capas a la cebolla y por encima de que hayan pasado casi 40 años del comienzo de la última dictadura, todavía nos vamos topando con este tipo de historias. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por qué? Nos pareció que ante esto podíamos rescatar del archivo algunas partes del trabajo que hicimos para Funes, ...con Eduardo Anguita y Vaca Narvaja... ...sobre los grupos re revolucionarios... ...en la Argentina... ...pero con una mirada... 40 años después... ...capítulo 1 entonces... ...de aquel diálogo... ...con dos... ...hombres de la... ...del riñón, de la estructura... ...de los dos grupos más importantes... ...Anguita... ...militando en el ERP... ...Vaca Narvaja en Montoneros... ...Funes y los grupos revolucionarios... 40 años después. En el arranque de los 70, el continente olía a cambios profundos. El socialismo había ganado su primera batalla en las urnas y ejércitos nacionales terminaban con gobiernos que ensanchaban los privilegios de las minorías y hackeaban los derechos de las mayorías. En primer lugar, habría que hacer un, un rápido... Eh, panorama de lo que era la situación en América Latina, ¿no? Baca o sea, 1970 es el año en que el general Juan José Torres en Bolivia Montoneros. este logra un gobierno, o sea, un general muy parecido a lo que podríamos caracterizar hoy como Chávez en Venezuela. En eh, 1970 gana este Salvador Allende en Chile, este un gobierno de la Unidad Popular. O sea, se venía, digamos, de un 68 que era este, la, la Revolución Peruana, y el triunfo de este Torrijos en Panamá, el mayo francés, este, es decir, una serie de hechos este, políticos este, a nivel internacional que señalaban claramente lo que Perón en ese momento caracterizó como la hora de los pueblos. Evidentemente la Argentina no era ajeno a esa situación internacional que se vivía en América Latina y a nivel internacional. Y el surgimiento de las organizaciones revolucionarias armadas era consecuencia de un proceso de resistencia que ya se había iniciado en 1955 con el derogamiento del general Perón. Es decir, creo que en todo caso Montoneros fue la expresión política de esa resistencia a lo largo de todos esos años. Uh -huh. A nosotros nos antecedieron otras organizaciones armadas como fue Uturuncos, como fue este las Fuerzas Armadas este Peronistas y su destacamento político, en Tacorralo, un destacamento urbano o rural, este otras organizaciones armadas no peronistas que también este actuaron y estuvieron en la Argentina. Este, eh, un poco el, el contexto de en ese momento del 70 al 73 está muy teñido por los levantamientos populares, el famoso cordobazo en 1969 que todos este, recordarán, el rosariazo, el chipoletazo, es decir, situaciones parecidas a lo que eh, ocurrió en la argentina este recientemente que las nuevas generaciones han vivido como fue este recientemente el 19 el 20 de diciembre del 2001 o sea un levantamiento una, una expresión este popular este masiva en las calles este que van poniendo este fin a etapas no el 25 de mayo de 73 había una consigna muy clara que decía hasta el 25 de mayo el régimen Después del 25 de mayo, el pueblo, ¿no? Eso significó un poco el triunfo del doctor Cámpora, en esa consigna que nosotros como juventud peronista sintetizáramos que era eh, Cámpora el gobierno, Perón al poder. ¿Todo salió como fue planeado o esto fue un poco así víctima de las circunstancias? Sí, evidentemente, o sea, nuestra intención era irnos, no No, no, no, no, no, fue solo un grupo al resto no podemos llegar a tiempo no llegaron a tiempo 1972 el, el resto del grupo que despegó que pudo despegar en el avión ya tenía órdenes precisas de que ustedes si no llegaban a tiempo yo despegaran así, así es, es ¿cuándo quedaron acá en este momento? creo que somos de 19 o 20 en este es momento no vamos no. a acaban de manifestar miembros de las organizaciones armadas far ERP y montoneros que después de haber realizado esta entrevista y haber llegado a la masa de la población a través de la prensa escrita es factible y ellos lo han decidido así, entregarse incondicionalmente sin ningún tipo de violencia dos de las organizaciones que estamos aquí, representadas en algunos de sus miembros son organizaciones peronistas, la otra no lo es pero eso no es ninguna traba para esta voluntad de unidad que estamos explicando La masacre de Traleu acortó las esperanzas de los que soñaban con una salida política y alimentó los motivos que empujaban aún todo o nada a los que militaban en la lucha armada. Escuchamos que eh, un grupo de personas eh, preguntando qué era lo que había sucedido. A partir de entonces no se escucharon más tiros de remate. Eso a nuestro atender es eh, lo que explica que hayamos De todas maneras, eh, se pretendió y se logró que eh, se pretendía que no hubiera ningún tipo de sobreviviente. Lo que sucedió en la Argentina en agosto del año 72 con los fusilamientos de TLEUM marcó un cambio radical en, la, en, la, en el escenario político argentino. Eduardo Anguita. Eh, la decisión del gobierno de la nuce de fusilar eh, gente que estaba detenida y bajo la orden de un juez ejército revolucionario del pueblo. Como fue el caso de los 19 guerrilleros que habían escapado de la cárcel de Rawson y se habían entregado en la base almirante Sarr, eh, significó, bueno, un vuelco fundamental. Eh, significaba que la juventud no solamente había tomado la decisión del camino de las armas, sino que eh, había mostrado su decisión al entendimiento eh, y en ese sentido la entrega de las armas a con los canales de televisión, con los periodistas y con el juez federal de Rawson, eh, significó para el pueblo argentino la cabal comprensión de que esa juventud estaba dispuesta no solamente, no solamente a dar su vida, sino también a negociar un cauce político. Los compañeros peronistas estamos aquí, lo hemos dicho ya otras veces, y lo repetimos hoy. ¿sí? Como dije recién, no somos nosotros quienes hemos elegido el camino a la violencia. Si el régimen tuviera la voluntad de dar elecciones totalmente limpias, sin ningún tipo de trabas, el pueblo lo aceptaría, nosotros lo aceptaríamos. Pero estamos convencidos de que así no va a ser. Eh, a partir de esas muertes, eh, los, dos, los dos grandes jugadores de ajedrez de la política argentina que fueron... Perón y Lanuce tuvieron que mover las fichas con muchísima más rapidez. Eh, eh, este episodio, más el grado de deterioro de la dictadura, llevaron a que Perón radicalizara su discurso, nombrara a Gallimberti representante de la juventud, se volcara claramente a hablar de la juventud maravillosa, y Lanuce a que empezara a retroceder, primero planteando la necesidad de lo que él llamaba el Gran Acuerdo Nacional, y después a ir concediendo absolutamente todas las los requerimientos de Perón hasta llegar a las elecciones del 11 de marzo del 73. Las Fuerzas Armadas convocaron al gran acuerdo nacional general como el medio para materializar una solución definitiva. Un acuerdo en donde las candidaturas podrán ser o no tratar eh, El gran acuerdo nacional, que subo, solo estuvo en la imaginación, tenía un solo objetivo. Ah. Producar unas elecciones para entregar el gobierno y salvar el prestigio y el honor de las Fuerzas Armadas. Claro, lógicamente tenía que fracasar, porque el objetivo era tan pequeño porque el verdadero objetivo lo que hay que salvar es a la República Argentina no a su fuerza armada eh, Cámpora fue el candidato de Perón por estas circunstancias y por este devenir que insisto empezó en agosto del año del, del año 72 eh, si el panorama hubiera sido un panorama de menos confrontación y con menos accionar de parte de las organizaciones armadas revolucionarias en vez de Cámpora ¿no? Perón hubiera elegido cualquiera de los otros candidatos que él tenía para eh, reemplazarlo, ya que la dictadura no lo dejaba ser candidato. Entonces, en este escenario llega Cámpora, y para sorpresa de eh, quienes éramos militantes revolucionarios, entonces Cámpora eh, no solamente se sintió un aliado de las organizaciones revolucionarias, sino que fue alguien que enarboló un discurso claramente antiimperialista y claramente de transformación del país. Eh, digamos, alimentado por la movilización popular y por eh, el guiño de ojo de Perón, las organizaciones revolucionarias y en general todos los sectores militantes entonces sentíamos un gran protagonismo, muchísimo mayor en esos meses de fines del 72 y principios del 73 que en los tres o cuatro años anteriores. Vamos a seguir desgranando esta historia a lo largo y a lo ancho de toda la madrugada de hoy. Tiene que ver con este documento secreto desclasificado hace pocas horas y publicado en el boletín oficial de cómo el gobierno de María Estela Martínez de Perón había firmado la necesidad de encarcelar a 80 militantes presidenciales de movimientos políticos, de organizaciones revolucionarias y entre ellas aparece el nombre de Eduardo Anguita. Nos pareció que era un, un muy buen disparador para recordar aquel trabajo que hicimos con Funes y fundamentalmente a través del testimonio de dos grandes protagonistas de, de ese momento del país, Eduardo Anguita y Vaca Narvaja, para recordar 40 años después a las organizaciones revolucionarias de la Argentina. Elis, regina por tres. Hoy tenemos madrugada con música escrita desde el sur del río Bravo hasta Tierra del Fuego. Elis, regina arranca en este por tres con Tom Jovini Corcovado. Primer capítulo de este Elis Regina por Tres Primero con Don Jovín haciendo Corcoado El segundo capítulo Romaria É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de Laço e de Norte e Gibeira O giló dessa vida Cumprida a sol Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E fundo ao trem da minha vida caipira, pira, fora nossa, senhora de aparecida ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida hum. o meu pai foi peão minha mãe solidão meus irmãos Se na vida custa de aventuras Descasei, joguei, investi, desisti Se a sorte, eu não sei, nunca vi Sou caipira, pira fora nossa Ilumina a mina e funda o trem da minha vida Sou cai pira fora nossa, senhora de Aparecida Ilumina a mina e funda o trem da minha vida eram porém que eu viesse aqui para pedir de Romaria e prece paz nos desaventos como eu não sei rezar só queria mostrar mesmodo Caipira, pira, por a nossa senhora de aparecida ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida sou caipira a pira por a nossa senhora de aparecida ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Vai tira tira fora nossa singora de aparecer. Elis Regina, una de las voces más representativas del canto popular brasileño. Cerramos este 3 por 1 con yo quiero hablar con usted. Se eu quiser falar com Deus Tenho que ficar Tenho que ficar a sós tenho Tenho que encontrar a paz Tenho que folgar os nós Dos sapatos, da gravata Dos desejos, dos receios Tenho que esquecer a data Tenho que perder a conta Tenho que ter mãos a alma e o corpo no se eu quiser falar com Deus tenho que aceitar a dor tenho que Castelos suntuosos Do meu sonho Tenho que me ver sonho Tenho que me achar medonho E apesar de um mal tamanho Alegrar meu coração E se eu quiser falar segura Tenho que dizer adeus Estar as costas caminhar quise falar con Deus Ya nos separan 31 años de la muerte de Elis Regina que había nacido en marzo del 45 e Y que se fue en enero de 1982 Hoy sube a los escenarios María Rita, su hija Con el peso de llevar en sus espaldas Ser la hija de quizás la gran voz De la canción popular brasileña del siglo XX 31 años nos separan de la muerte de Elie Regina Desde el Califato Maradoniano de Buenos Aires Yo canto, canto mucho, me encanta el tango mmm, Lo hago muy mal, ¿eh? pero el que no prueba no no, no sabe no sabe nunca cómo, cómo le va a ir ¿no? 750 Más voces pues A mí me gusta probar siempre Más aire 2 horas 32 minutos que ya pasaron de este viernes 12 de abril De 2013 La temperatura para capital y alrededores 17.2. La visibilidad es óptima, 10 kilómetros, la humedad del 90%. Hablan de lluvias por la mañana y una máxima de 19. Sin paraguas, sábado, domingo y lunes. El sábado una máxima de 18, el domingo de 22 y el lunes de 24. Una sociedad perfecta que ya a través del tiempo demostró que funciona y muy bien. Que camina por quizás veredas cercanas al que fue su camino inicial en el mundo de la música. Los dos nacen del rock nacional y juntos comenzaron a incursionar por el tango y por el folclore. Piedra y Camino panieto ital ...versión de Piedra y Camino... ...del dúo Baglietto Vitale... ...te reitero... ...las vías de comunicación... ...53546655... ...o a través de Facebook puedes comunicar en Prohibido Amanecer. Pulgares hacia arriba en Facebook y compartiendo la noche más larga del dial con Gregorio Vinuesa Ortega, con Alba Noemí Pérez Sainz, con Guillermo Daniel Torres, que nos dice además que le gusta mucho el hecho de haber programado en el primer segmento de del programa de hoy a, a Verónica Condomí también Pulgares Hacia Arriba de Lucía Vázquez de Negro Peón de Carlita Ruiz, de Susana Fabricant y de Sergio Astelli ¿eh? compañero de, de, de tantos años en, en Radio Ciudad compañeros que nos van siguiendo a través de, del dial noche a noche y que van haciendo junto con nosotros eh, este prohibido amanecer que pretende ser Cuatro horas destinadas a sumar un montón de, de datos nuevos y un montón de recuerdos. Cuatro horas destinadas a recordar o a descubrir. Nos escribe también en Facebook Álvaro Emí Pérez Sainz. Eh, sobre la charla que tuvimos en el comienzo del programa de hoy con la gente de Yo Si Puedo, este programa alfabetizador que está trabajando eh, en la Municipalidad de Avellaneda, que cuenta con eh, hombres que amasaron la experiencia de este programa en, en Cuba, rumbo hacia una Avellaneda libre de analfabetismo y que está en estos momentos trabajando con un porcentaje muy alto de los casi 4.000 analfabetos que se han registrado, nada más que, que en Avellaneda. Bueno, Alba nos dice que sería fenomenal complementar con la interacción de, de estos alumnos con las netbooks que los jóvenes tienen en su poder como una herramienta obligada en estos tiempos y nos cuenta que vio en el no a los jóvenes en las plazas reunidos estudiando con sus maquinitas y que a los analfabetos informáticos nos nos cuesta tanto este, utilizar y manda sus felicitaciones para la gente que, que trabaja en el yo sí puedo. Estuvieron cuatro de estos integrantes con nosotros Eh, intentando multiplicar Lo que están haciendo por los medios Para que se acerquen Aquellos que, que no saben leer ni escribir No importa la edad que tengan No importa el número Ellos se plantan y comienzan A, a, a trabajar A dar clase A través de este sistema que solamente Necesita de una tele Y, y de un reproductor de, de DVD porque El formato de, de las clases Llega a través de De la tele así que es muy interesante ver cómo esta experiencia cubano argentina se está llevando a cabo en, en avellaneda y ver también cómo están intentando multiplicar esto en otros municipios ha sido una una no digo una sorpresa no ha sido ha sido un dato que nos golpeó y mucho el hecho de saber que son 4000 y los registrados en, en, en Avellaneda que pueden ser muchos más y que hay bolsones de pobreza en el Gran Buenos Aires mucho más acuciantes mucho más agudos donde quizás el número sea mucho más preocupante también ¿no? bueno, lo importante es que quedamos en armar algún algún puente entre lo que ellos hacen en en Avellaneda y lo que nosotros podemos brindar por radio, ya sea a la usanza de aquellos micros de principios de la década del 80... ...que había en Radio Nacional, con un proyecto del radicalismo tendiente a alfabetizar por por radio... ...o por lo menos a cubrir uno de los capítulos de la, de la alfabetización por radio... ...y también la experiencia que se vivió en Cuba en los 70 y en los 80, donde se trabajaba muchísimo... ...a través de la radio... ...el tema de la alfabetización... ...así que tuvimos una noche... ...en ese sentido muy rica... ...en función de... ...de la posibilidad de armar algún proyecto... ...algún proyecto común con la radio... ...como gran protagonista. Nuevo adelanto del mini recital... ...que vamos a tener hoy a partir... De las 3.30 con las cuatro santiagueñas, de soles y lunas. De Sixto para Bechino y en Quichua, Causani para cantar. Causani es vida en Quichua, soles y lunas. Danilo de mi tierra Muchís cantan conmigo e chou que lo abandonaron cantou cantar mi mis hermanos cantar y al del campo cao y le chacarera hasta que humildemente Soy criollo campesino Yo canto lo de mi tierra Vengan a cantar conmigo Charlo, cuento y canto Quiero decirles he dicho a que lo abandonaron tanto Yo canto pa' mis hermanos Yo canto al amor el mambo Esa humilde chacalera Que humildemente les canto Soles y lunas Las cuatro santiaguenias Que van a cantar Entre las 3.30 y las 4 de la mañana De hoy en el mini recital De esta madrugada para el carnaval cuando suenan las cajas sin que me pidan quiero cantar cuando suenan las cajas sin que me pidan quiero cantar es que voy queriéndote querer buscando unos ojitos que no se quieren compadecer solar no dale un piimpollo de tu rosal y para consolar dale un piimpollo de tu rosa i obre de amor conpadece solo nombrándote en la noche más noche dice el lucero que te hallaré Consolarlo dale un pimpollo de tu rosar Y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosar Y de soles y lunas nos fuimos a Imama la versión de la Alejada Cuando estuvieron aquí las cuatro santiagueñas la semana pasada Hablábamos de este tiempo tan particular del folklore argentino Donde están apareciendo tantas solistas y tantos grupos vocales femeninos Y nosotros poníamos como ejemplo a Aymama Que ya tiene un recorrido bastante importante Con apariciones discográficas eh, ya ciertamente rutilantes Porque la verdad que uno ha descubierto en Aymama a través del disco un trabajo muy aceitado donde, como charlábamos con la, con la gente de Soles y Lunas las voces femeninas y las armonías casi por momentos suenan como un instrumento más, así que nos pareció bien en esto de estar vendiendo el mini recital y estar contando qué es lo que pasa con el presente del folklore argentino y el rol de la mujer sumar a, a Imama en esto de escuchar a, a Soles y Lunas no que suenan hasta en, algunas, en algunos aspectos bastante parecido bastante similar pero que tiene que ver fundamentalmente con, con el color de, de la voz femenina y cómo se va amalgamando esa mixtura a través de, del juego de, de trabajar a dos voces, de, de trabajar a tres voces. Realmente es muy interesante lo que está pasando. ¿no? Eh, por ahí no es música que encuentre, salvo en, en espacios muy muy específicos, como puede ser la, la, la folclórica, no la, la FM de Nacional, encontrar espacio para poder escuchar a grupos que por ahí, desde el punto de vista mediático, no tienen ningún apoyo, no son parte de, de ningún tanque que aterrice en la mesa de producción de ninguna radio y obliga a las listas a, a torcer su rumbo, ni mucho menos. Así que por eso nosotros nos tomamos este tiempito y básicamente lo hacemos... Los días viernes donde tenemos toda música latinoamericana para programar lo que lo que no se programa en otros puntos del dial. Tiempo de noticias ya está con nosotros Jorgelina Roca. Y 50 en 7:50. Argentina avanza, derecho a la información. 2:50 minutos. Humedad 93%, temperatura 16 grados. La presidenta recibió al titular de la Conferencia Episcopal Argentina. Cristina Fernández mantuvo una audiencia con Monseñor José María Arancedo y finalizó con un recorrido con la capilla de la Casa de Gobierno. Más temprano la mandataria había manifestado su deseo de que se concrete una reforma de la justicia. Para los invisibles y los pobres no hay ni cautelares, ni constitucionalidades ni nada. Por eso digo que es tan necesaria una reforma en la justicia para que garantice verdaderamente los derechos de todos los ciudadanos, no todos aquellos solamente que tienen presión de lobby o que pueden tener la plata para juntarse, contratar un buen estudio de abogados. La defensa de María Julia Alzogaray pidió su absolución. La abogada de la ex funcionaria elevó la solicitud considerando que está prescripto el juicio que se le sigue por irregularidades en contrataciones en la Secretaría de Recursos Naturales. También dijo que la causa tiene un alto grado de politización. En marzo, los depósitos a plazo fijo en pesos crecieron casi 3%. La cifra se desprende del informe monetario mensual del Banco Central. Además, la tasa de variación interanual de los préstamos se mantuvo alrededor del 42%, destacándose el crecimiento de los documentos. Pelota. La policía allanó la cancha de Vélez. Por orden de la justicia porteña se realizó una inspección en el Amalfitani por la muerte del hincha Diego Bogado. La intención es buscar imágenes de la tribuna popular correspondientes al partido con Emelec. El hermano de la víctima afirmó que tenía vínculos con la barra, que iba siempre a los partidos y que recibía regalos de los dirigentes. Humedad de 93%, temperatura 16 grados. Jorgelina Roca.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 Si todavía no renovaste tu DNI, tenés tiempo de hacerlo hasta el 30 de abril. Para saber si tenés que renovar tu DNI, ingresá en www.mininterior.gov.ar. Todos los DNI son válidos para votar. Presidencia de la Nación. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido a Seguimos con el especial a la salida de Cada Info, hoy con versiones de Zamba para Olvidar. El turno de dos estilos muy distintos, Mario Álvarez Quiroga y Abel Pintos. empezaba a olvidar No sé si ya sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste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 ja si ya lo sabrás mi vida se fue contigo contigo mi amor contigo que mal me haces recordar mis manos ya son de barro tanto apretadas Me falta el sol No sé Que venís buscando Llorando Mi amor Llorando También olvidármelos qué pena me da Saber que al final De ese amor Ya sanda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 Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mis ambas para olvidar Samba vivió conmigo fue parte de mi soledad oh, no sé si ya lo sabrás pero mi vida se fue contigo contigo mi amor contigo qué mal me hace recordar mis manos ya son de barro Pero de tanto apretar el dolor y ahora que me falta el sol no sé qué venís buscando llorando mi amor llorando también volvíme vos bueno, qué pena me da a oh, saber que al final de este amor ya no queda nada Ya solo, ya solo queda una pobre canción Y que da vuelta y si la vuelta y en mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar www.alexisdj.com.ar Dos versiones muy distintas, absolutamente distintas, dos estilos también muy distintos, el de Mario Álvarez Quiroga y el de este Abel Pintos, que arranca rockeando la versión y que termina como un cantador flamenco. Realmente es increíble lo que hace Abel Pintos a lo largo, en el transcurso de, de samba para olvidar esa creación absolutamente inolvidable de Daniel Toro. Campana de Largada Prohibido Amanecer Gustavo Campana Hasta las 4 En la m 750 Con este audio El presente se va a transformar en pasado Marzo del año 2007 Y a través de de este audio, nos vamos a meter en el presente de La Perla. Pero en marzo de 2007, allí, en La Perla, en lo que fue el centro clandestino de detención más cruel que tuvo la provincia de Córdoba, pasaba esto. Venimos desde el gobierno nacional, por más que algunos medios tradicionales seguramente van a criticar lo que voy a decir... Yo quiero expresar mis sentimientos, no personales solamente porque en este tiempo de la historia me toca presidir la patria y siempre uno acierta y se equivoca pero nunca le esquive a las responsabilidades y lo primero que le quiero decir al pueblo argentino desde Córdoba, de este campo del horror que lo comandaron cobardes imostrables que se dicen argentinos, vuelvo a decir lo mismo que dije la ESMA pido perdón al pueblo argentino, a los detenidos desaparecidos a las abuelas, a los hijos por haber demorado tantos años por la falta de coraje por la falta de asumir la responsabilidad como dijeron aquí de la valentía de tan pocas y pocos y la cobardía de tantos que por allí nos invadió el terror En marzo de 2007, Néstor Kirchner llegó hasta La Perla para transformar lo que quedaba de aquel centro clandestino de detención en un espacio destinado a la memoria. ¿De qué hablamos hoy cuando hablamos de La Perla? Nos preguntábamos eso ayer cuando las informaciones iban marcando que los acusados por delitos de lesa humanidad encabezados por Menéndez habían atacado a dos reporteros gráficos, y ellos venían de de aquella provocación cuando asumió Bergoglio de salir al banquillo de los acusados con escarapelas, con los colores papales. Nos pareció importante contarles sobre todo, como siempre decimos, a aquellas generaciones que se van sumando a esto de querer saber de qué hablamos cuando hablamos de la perla. Bueno, hablamos básicamente de, de un centro clandestino de detención que operó entre el 76 y el 78 en un predio sobre la Ruta Nacional 20 que une Córdoba con Carlos Paz y que estaba bajo la órbita del tercer periodo cuerpo de ejército. La primer síntesis que quiero hacer es decirle a la justicia argentina, y el consejo de la magistratura sé que va a proceder. Basta, por favor, basta. Juicio y castigo necesitamos que los juicios se aceleren. ¿Cuál es el compromiso que tienen algunos integrantes de la justicia? ¿Qué pasa en aquella Cámara de Casación, por dar un ejemplo, donde están parados años, juicios que deberían estar en marcha? ¿Quiénes son los fiscales de esa Cámara de Casación? Señores, es hora de que todos, desde donde podemos, hagamos todo el esfuerzo. No estamos invadiendo otro poder. estamos Estamos que funcione, porque les voy a decir una cosa, nosotros no estamos predicando venganza, estamos pidiendo que funcione la justicia, esa justicia que nuestros hermanos, nuestros compañeros y nuestros amigos no tuvieron. cuánto ¿Cuánta actualidad cobra la palabra de Néstor Kirchner allí en La Perla en marzo del 2007 a la hora de reclamarle la justicia que funcione? pero que no lo haga en función de sus intereses, que no resguarde a estos, como él dijo, impresentables dueños de la vida y de la muerte. Por la perla pasaron 2.500 personas. 500 de ellas se encuentran desaparecidas. como militares que hoy se esconden, que tienen miedo de ir ante un juzgado, y eran dueños de la vida de argentinos comprometidos con un país distinto en la diversidad y en la pluralidad dejábamos algunos de una forma, otros otra pero todos luchábamos y creíamos que nunca íbamos a vivir la Argentina posterior que nos tocó vivir y soñábamos con cosas muy distintas y no bajamos los brazos ni nos vamos a bajar nunca nos está costando más porque hubo muchos que claudicaron y porque hubo mucho que creyeron que convirtiéndose en redes de la globalización y del pseudo primer mundo iban a hacer crecer la Argentina Yo creo que nuestros hermanos y nuestros compañeros que no están, pero están, de algún lado nos están mirando y deben sentirse al menos, al ver a sus padres a sus hermanos, a sus hijos, deben sentirse absolutamente reconfortados de que saben que la lucha no está perdida, que se está peleando y se está luchando, cada uno como cree y como siente, pero se está luchando y se está peleando. En el juicio que se llevó a cabo en el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba, están sentados en el banquillo de los acusados 46 represores un grupo que lideran Luciano Benjamín Menéndez Ernesto Guillermo Barreiro Jorge Ezequiel Acosta y Luis Gustavo Diedrich Barreiro, Acosta y Diedrich fueron jefes de sección del destacamento de inteligencia 141 que tenía base operativa en La Perla pero atención Barreiro Fue el oficial que se negó a declarar por crímenes de lesa humanidad en aquella Semana Santa del 87 y su acuartelamiento generó el primer levantamiento cara carapintada. Por lo tanto, este juicio es algo así como cerrar el círculo y hacer justicia sobre Barreiro casi un cuarto de siglo después. Un cuarto de siglo después. La causa Menéndez 3 es el quinto juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba. Y en tres de estas causas Menéndez recibió sentencias condenatorias de prisión perpetua. La mega causa sobre violaciones a los derechos humanos desde fines del 75, fines del 75 tiene que ver con la acción de los Comandos Libertadores de América que eran la versión local de la Triple que lo que nos sucedió y lo que empezó ese 24 de marzo no solamente se pudo hacer si había algunos que estaban o usaron las armas del pueblo para matar al pueblo sino porque muchos decían que tenía que volver el orden de cualquier forma por eso todos sabemos qué pasó y cómo sucedió y tenemos que tener las cosas con la firmeza que tuvieron estos héroes Las abuelas, Sonia, Estela, Eve, las madres, los hijos, que solos, solos, hace 30 años, emprendieron la tarea. Y acá están con nosotros, y estamos, no, el Estado Nacional, que hay que hacerlo por la burocracia, entregando este predio. Este predio es el signo de la victoria de vuestra lucha, que lo recuperan para la memoria del pueblo. Han ganado las abuelas, los hijos y los argentinos. Han triunfado sobre el olvido. En marzo de 1979 el predio pasó a ser utilizado como guarnición militar de paracaidistas hasta que el 23 de marzo del 2007 Kirchner firmó la cesión del predio a la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba para que funcione como un espacio de memoria. A mí me secuestraron en la vía pública en el año 77, el hecho de que estén sentados los responsables de esas actitudes, de violar los derechos humanos, constituye un triunfo de la democracia y de todas las luchas de todos aquellos que resistieron contra la dictadura desde el primer momento que se instaló en el año 1976. Teníamos dos opciones, o irnos del país o resistir dentro del territorio. Elegimos resistir dentro del territorio porque había que enfrentar a este esta dictadura porque era la única manera que tarde o temprano recuperáramos la democracia y los derechos humanos, porque si todo el mundo se, se va de un, de un territorio este, le deja el campo libre a los represores, entonces... Hu gente que se decidió resistir de distintas maneras y, y nosotros optamos por esa opción. Se tuve primero en la perla, después en La Ribera, después en la cárcel UP1 de Córdoba, y después en, en La Plata y Rawson. Me dejaron libre eh, después del 83. Primero atestiguamos ante la CONADEP, eh, la Comisión Interamericana de Derecho Humano, la Cruz Roja, y después este en las distintas causas, sobre todo la, en la que corresponden a Córdoba, eh, donde suponemos que hay alrededor de 2.000 desaparecidos. La palabra de Cecilio Manuel Salgueiro, sobreviviente de La Perla. En la actualidad, La Perla es un espacio para la memoria y la promoción de los derechos humanos. Abrió al público el 24 de marzo del año 2009 y forma parte de la Red Federal de Sitios de Memoria. De esto hablamos hoy, cuando hablamos de La Perla. ban tierra dentro la pampa y la cordillera después fueron campo afuera porque las palabras pesan con esas cosas empiezan a vaciarnos laseras. Cuando en la escuela No hablan del común destino Ni explican por cuál camino Llegamos a ser despensa Ni enseñan porque avergüenza A veces ser argentino Hablan del ornitorril de Grecia y de las cruzadas pero jamás dicen nada de asuntos americanos ni del alma del paisano que se jugó en las patriadas y así van formando peones tilinguos y perdedores que no distinguen errores ni entran en la discusión pensando que la nación es asunto de doctores si quiere ver un tilingo Métase un rato en un bar y escúchelos conversar de huelgas y obreros vagos y no pagan ni su trago si el dueño no quiere fiar. Rodeados de portafolios, no les importa quién mande, y Iván, del mar a los andes haciendo gorda la vista pero son coimisionistas de los tilingos más grandes al tiempo ese medio pelo ya es un sonso hasta la queta y mide la camiseta de jugadores contrarios y así jugando de otario le han de colgar la galleta lo propio no tiene historia mientras la historia se empaña Si sos criollo y te das maña serás leído nunca culto mientras el gringo hace bulto y nos corre con la vaina. Judío o turco mugriento le dicen al inmigrante que se hizo criollo al instante y se mezcló en el gauchaje a combatir los ultrajes de sajones elegantes. Si uno es inglés o francés ya tiene el don en la mano Pero si es gallego o tano lo miden con otra cuerda Tano o gallego de mierda será siempre ese paisano No hay mayor soberanía que una banca nacional Los pueblos la pasan mal cuando viene un extranjero a decir quién es primero, si el hombre o el capital Con los sueldos achicados crece un hambre insoportable, mientras con un gesto amable los dueños del comedor dicen que estamos mejor porque hay saldos desportables. No importa si los billetes los imprimen argentinos, Puede ser negro el destino por más que nos dé la lata, porque el que presta la plata es el que marca el camino. La patria tiene salida con cultura nacional, que es todo lo universal, visto con ojos de criollo. ...sin comerse los embrollos del cipallaje local... ...a los milicos los ponen pa' que cuiden las finanzas... ...porque al ladrón no le alcanza con mantenerse escondido... ...el miedo se le hace un nido si ve pueblo y esperanza... ...los viejos que no se quejen ni se curen en salud... Enseñen con rectitud que es el joven el que talla. jineteadas y batallas las gana la juventud. El que anda con moral baja, tiene contados los días. Desde siempre es mala guía andar triste y deprimido. No hay pueblo que esté vencido si lucha con alegría. Y aquí termino, señores Yo seguiré mi camino Disculpen el desatino de andar pensando orgulloso De cualquier modo, es hermoso haber nacido argentino Les he dicho todo esto Pero pienso que pa' nada Porque a la gente asonzada No la curan los consejos Cuando muere el sonso viejo Queda la sonza preñada La voz del mendocino Jorge Marciali Y Jauretche Camina Acá no hay nada prohibido Excepto amanecer Prohibido amanecer En AM750 Segunda parte, segundo capítulo de aquel funes que hicimos con Eduardo Anguita y Vaca Narvaja Sobre los grupos revolucionarios en la Argentina 40 años después La llegada de Cámpora al gobierno 4 meses antes del golpe que terminó con Allende Fue la última esperanza continental. El gobierno electo no responderá a consultas parciales sobre temas aislados. No se comprometerá en una política que no es la suya. El pueblo no se pronunció el 11 sobre el precio de un alimento o la tarifa de un servicio. Gracias. El veredicto de las urnas condenó la totalidad de una política y afirmó la totalidad de otra política se abre un periodo muy álgido en la argentina este, de debate interno dentro del peronismo un debate interno este, te diría este mal mal llevado mal desarrollado este en una situación latinoamericana donde ya el panorama no es el mismo. A Torres, al general José Torres lo, lo derrocan en 1971. Este la, la el gobierno de la Unidad Popular ya se está conspirando, ya Pinochet se está aprestando para tomar este y voltear el gobierno de Salvador Allende y asesinar al presidente. La situación este uruguaya era el proceso de la bordaverización, este o sea un proceso de cívico-militar gorila-golpista se estaba consolidando. Es decir, el, cuando renuncia a Campo y asume Perón este, a la presidencia, ya el contexto de, de América Latina estábamos rodeados de dictaduras militares en la Argentina. Ya el contexto, la relación de fuerza era absolutamente distinta y se estaba imponiendo la famosa ideología de la seguridad nacional. Desde, en ese en ese panorama, en esa perspectiva, el gobierno de Campora en la Argentina dura 49 días, es decir, este un suspiro. Y el general Perón cuando asume la presidencia no llega a cumplir los nueve meses cuando fallece el primero de, de julio de 1975. Es decir, se vive un momento en la Argentina muy álgido, muy rápido, casi una una fotografía, ¿no? La primavera camporista avanzaba demasiado rápido. Le subió la temperatura al clima político argentino y amenazaba con convertirse en un verano arrollador. Pero este punto del planeta ya había recibido órdenes de girar hacia un invierno que congele las utopías nuevas para regresar al orden viejo. Abrego la esperanza de dar término a disfunciones acompañado por el afecto de mis compañeros y de mis amigos y el respeto de mis adversarios. Sé que he de lograrlo, como ha sido hasta ahora, porque trataré con honestidad de hacer lo que el pueblo quiere. Los 49 días de Cámpora realmente merecerían muchísimo más análisis. Mm. Eh, en realidad, entonces, dado que era un gobierno que se planteaba una transformación revolucionaria, ninguno de los que estaban en las oficinas públicas del sector del gabinete revolucionario... ...creían estar en el poder... ...justamente la consigna... ...Campo era el gobierno... ...el pueblo el poder... ...enarbolada por las organizaciones armadas... ...peronistas y por muchos sectores... ...de la militancia revolucionaria... ...indicaba de que en realidad... Eh, ...no había que creer en el espejismo... ...de que la función pública... ...calificaba para decir... ...uno tiene el poder... ...entonces por eso me parece que hay que reformularse... ...la cosa y esa transición... ...era la posibilidad de establecer un poder popular he creído que tengo que interiorizarme de este problema que tiene la Argentina que la constitución de estas villas que para mi concepto, y ojalá le pido a Dios que durante mi gobierno puedan ser ellas superadas totalmente ahora, también es cierto de que muchas de las medidas tomadas por Cámpora eh, significaban una transformación muy concreta de las reglas de juego vamos a poner un ejemplo muy claro cuando a los pocos días de gobierno cámpora decide llamar al pacto social que generó mucha repulsa porque significaba una congelación de los salarios y ciertas prebendas para la para la burocracia sindical peronista también es cierto de que en ese pacto social eh, estaban los representantes de la corporación sindical burocrática traidora pero en definitiva que representaba 4 millones de afiliados y los representantes de la Corporación Empresaria, que de la CGE, que representa a un millón de miembros afiliados. Entonces, en ese en ese cambio de un plan económico este, caracterizado por los planes económicos de la dictadura de Honganía, Leviton y Lanusse, a un plan económico con un ministro progresista como Gelbar, con actores sociales, si bien corporativos, pero representativos de un cambio, y con medidas que significa una transferencia de ingresos a favor del pueblo, claramente uno puede decir que en esos 49 días se estaba avanzando hacia la consolidación de una porción de poder para el lado del pueblo. Y entonces sí es cierto de que eh, en esos 49 días, en realidad, lo que campo estaba haciendo era avanzar hacia un país Eh, mucho más justo y que se acercara mucho más a la consigna del socialismo que la mayoría de la sociedad argentina enarbolaba sí. entonces ¿Cuál es la misión de la juventud peronista del 25 de mayo en adelante? Eh, en principio que nos quedan un eh, tientito hasta el 25 de mayo Rodolfo Galimberto en Entre otras cosas eh, pensamos movilizarnos para garantizar que la voluntad popular manifestada en las urnas pueda hacerse efectiva el 25 de mayo Eh, movilizarnos y decir nada más que eso movilizarnos, es decir, no quiero que se le dé otra interpretación a mis palabras ¿Cuál fue el rol de Montoneros con Cámpora en el gobierno? Ahí hay dos aspectos que hay que resaltar digamos primero que eh, en el contexto de América Latina, creo que la, la guerrilla de, de Montoneros la organización armada, la organización político-militar de Montoneros, como querramos denominarla, eh, fue la única guerrilla de América Latina que planteó la salida electoral como opción política Recuerdo en ese momento en el año 72 se generó un debate muy importante en toda América Latina a raíz de la este propuesta este de, de montoneros de ir a elecciones con Perón como presidente y posteriormente con la con la elección de, de Cámpora, Cámpora este presidente. Si al pueblo no se le dan los derechos, por el camino que el pueblo ahora lo desea, pero si le cortan ese camino, el pueblo está decidido a armar el camino que sea necesario para cumplir los objetivos de la liberación nacional. Eh, hay un error de montoneros fruto de esta descripción que estábamos haciendo de la lucha interna dentro del peronismo, que es llevar las diferencias políticas o ideológicas en el seno de un movimiento nacional como el peronismo muy amplio, llevarlas al plano armado, respondiendo a provocaciones radicales Este, de sectores, digamos, vinculados en ese momento a la patota sindical o sectores este, claramente ya organizados como grupos paramilitares como fue la 3A, la Alianza Anticomunista Argentina. Ese fue un error grave porque eh, agudizó la división interna la, la, la llevó a un camino que no tenía retorno y este, evidentemente debilitó nos debilitamos todos. Ahora, evidentemente esa responsabilidad no fue exclusivamente de montoneros porque... El resto de los actores políticos este, de la Argentina, recordemos momentos antes del golpe, el presidente del, del radicalismo, este Balvin, decía que no tenía solución, mientras Oscar Alen del partido intransigente, recuerdo, este, hasta tengo gráficamente esa imagen, planteaba que era preferible la peor de las democracias al mejor de los golpes militares. Pero ya este, Martínez Dios y las Fuerzas Armadas, este, el partido militar en ese momento, ya estaban conspirando claramente contra la democracia. Y no a partir este, del gobierno de Isabel, sino ya este, a partir del mismo 25 de mayo de 73 en que se estaban retirando, estaban pensando en est toda esta ofensiva de desestabilización política. Entonces... Eh, por un lado, Montoneros este, siempre tuvo una propuesta de, de democracia, de salida constitucional, eh, y por otro lado, comete el error en 1975 con el pasaje a la clandestinidad de eh, caer en esas provocaciones este, que, que en ese momento se generaron. ¿no? Nuevo fragmento del trabajo que hicimos con Anguita y Vaca Narvaja el Funes el Memorioso con una mirada a 40 años del de nacimiento de las organizaciones revolucionarias en la Argentina capítulo que forma parte de los 13 que están en el CD de Funes el Memorioso temporadas 2011 2012 al que podés acceder simplemente vía Facebook Funes el Memorioso AM750 dejándonos Tu nombre, tu DNI y después pasando a retirarlo por Venezuela 370. ¿Mm? Como para atesorar y archivar todos estos documentos. Los cortes de archivo, los reportajes, los guiones. Y, y poder llevarte una, una porción de, de esta visión de la historia a casa. Para analizarla, para, para utilizarla, para debatirla, para criticarla, para para lo que sea, pero es este, una, una forma de, de que la historia esté viva, de que el revisionismo de un nuevo paso adelante y, y que Funes siga sumando gente en este diálogo permanente que tenemos con ustedes todos los sábados a partir de las 23. En este caso, y en función de los capítulos nuevos, dando, dando cuenta de los 30 años de democracia, la Argentina 83... 2013 Pero esto que acabamos de escuchar está dentro de esos 13 programas que conforman parte de ese CD que vos podés obtener a través de Facebook. ¿Alguna vez creíste indagar sin ojos? Operación Masacre, capítulo 23. 7.50. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta 1. Camine para adelante, te responde. Radio AM. Carlitos, azorado, solo a nada musitar. Pero con así nos mata rodolfo Walsh, memoria liberada son cuatro santantiguenias patricia herrera andrea leñame roxala alieno y teresita pereira todas integran soles y lunas el conjunto vocal femenino Que va a ponerle música a la última media hora de programa del día de hoy De Jorge Fandermole Arrancamos con Canto Versos Canto Versos Si en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue. Si la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. donde parece el sol va no alumbrar donde se muere de soledad en lo más hondo de esta tierra un sueño ocultó la sangre da luz donde agoniza un angel guardián y se nos pudre la guayenta yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción, en una canción. Canto, canto. No sé más que ser en esta tierra incendiada, sino cantar. En lo invisible de la ciudad donde se ocultan odio y verdad donde las bocas y un niño gris corren son ámbulas tras de mí la infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó yo canto versos de furia y fe pa que me ayuden a estar de pie a estar de pie canto canto non Tan débil suige dai forte canto canto no se sé mas que hacer en esta guerra infernal da si no canto canto tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte Si no cantar Vamos a una especialidad de la casa Soles y lunas metidas en el ritmo de Chacarera De Fortunato Juárez, Chacarera del Chillao la chihuana y chilalo aroma de tus que en flor perfuma la huella y el bistol coloreando está de adorno en la tierra Y el piquillín está madurando Y por sobre los cercos Está la boca colgando Ofreciendo hasta el cardón Su flor blanca y pura Mientras que la urúa Ya se abre de madura Si saquechu. Esaja yo se hace oír cuidando los montes. Despiertan salamancas en Salamanca, medio no lo con ti. somorteros el monte qué está cómo hay miel de palo macolos garabatos la chihuani chilalo y de la chacarrera del chilalo a samba machala de josé herrera y ricardo santillan las cuatro voces santiagueñas de soles y lunas che era svege vai l'amor un bombo sala manquero che pighete al corazón e un bombo sala manquero che pighete al mio corazón mi samba su rebolino prende mi spena s torrenta di amor vino de bien y flor Por la samba Enamorando en el carnaval La copla se irá conmigo Como un pañuelo En el amanecer El duende Cantor del alba Se merece El amor florecer Zamba Zamba Zamba De mi esperanza Conmigo siempre Andará Muy dentro de mi Guitarra Zamba machala pa'l carnaval De peteco carabajal Rumicani Otra especialidad de la casa Versionarlo una y otra vez apetecó. de Rumikani por la gente de Soles y Luna las cuatro santiagueñas Patricia Herrera, Andrea Leñane Roxala Alieno y Teresita Pereira Canciones de Cantani su última producción discográfica alberga todos los temas que estamos mostrando desde las 3.30 y que vamos a escuchar hasta las 4 de hoy de Gilberto Rojas Guadalquivirre non supiera que hacer Corazón Non dice mi sininho Hacer hitos tanto llorar Muy engañoso tu corazón No dice ni si no dice ni si no dice ni si no dice ni si Cerramos con este festejo peruano Con el Alcatraz El mini recital de hoy Dedicado a soles y lunas este conjunto vocal santiagueño para que mare el Alcatraz negrito ven fréneme la vela negrita ven fréneme la vela para que mare ese negro para que mare el Alcatraz para que mare esa negra a que mare el Alcatraz a que no me quede Con el tapete que tengo la vela le voy a apagar, con el tapete que tengo la vela le voy a apagar. Negrito ven, préndeme la vela, negrita ven, préndeme la vela. Pa' quemar, quemar ese negro, pa' quemar el alcatraz, pa' quemar esa negra, pa' quemar el alcatraz. que no me quema el alcatraz. La que se rompe como hombre fuma y chupa de verdad, la que se rompe como hombre fuma y chupa de verdad. Le grito ven, préndeme la vela, le grita ven, préndeme la vela. Pa quemar a quemar ese negro, pa quemar el Alcatraz, pa quemar a quemar esa negra, pa quemar el Alcatraz. Vamos comadre Cachita, vamos todos a empezar Al ritmo veré tambén me pade quien lo mueve más Al ritmo veré tambén me pade quien lo mueve más Negrito ven, préndeme la vela Negrita ven, préndeme la vela Pa', pa quemar que ese negro, pa, pa' quemar el Alcatraz Pa', pa que quemar alcatraz. Que pa esa negra, pa', pa quemar el Alcatraz que no ata es que me larga atrás